Telehits Radio Marca La Glorieta El programa que madruga contigo Es martes 29 de noviembre, por delante tenemos un día como el de ayer, con menos sensación térmica de frío y con menos viento, el de hoy será flojo de componente marítima. Alcanzaremos una máxima de 18 grados, ahora tenemos 12,8 grados de temperatura, según el termómetro de Tilech. El equipo de gobierno ya tiene sus cuentas de 2023 aprobadas, las últimas de su mandato municipal, su mandato de cuatro años, pero dejan algunas partidas pendientes de recibir o no dinero en caso de que sobre este año. También las inversiones bajan y la deuda se incrementará en 13 millones más por el préstamo que van a pedir y el gasto de personal también aumenta en 2 millones y medio por la subida de los sueldos. El IBI crece, el principal impuesto no porque suba el IBI, que se congela, sino porque el parque de viviendas se ha ampliado. Hoy en nuestra tertulia política tendremos el debate presupuestario con Partido Popular y PSOE. Ayer los populares abandonaron la sesión plenaria, un nuevo desplante de los populares que nos recuerda que cada vez está más cerca las elecciones. <risa> Hoy les contaremos además que el Consejo Nacional del Agua... ...tiene previsto aprobar los planes hidrológicos... ...el más polémico es sin duda el Tajo... ...esperemos que los regantes lo rechacen... ...se espera un incremento del caudal ecológico... ...no de casi 9 metros cúbicos sino de siete... ...tras el acuerdo del Consejo y el Ministerio... ...calificado de alivio por el presidente de Riegos de Levante... ...Javier Berenguer y de Chapuza Política... ...por parte del portavoz de regantes Ángel Urbina... PSOE y Compromís sacaron adelante unas cuentas con los votos en contra de la oposición y la abstención del edil no adscrito, quien defendió junto a los socialistas a la edil de fiestas Mariola Galeana, ante la petición eh, de toda la oposición en bloque de dimisión y reprobación por su gestión de las fiestas de agosto. ...y el Pleno aprobó con el voto en contra de compromiso ...dejar los 123 nombres de las calles de Carrús como están... ...y no hace caso a esa orden de la Consejería de Calidad Democrática... ...de suprimirlos. La policía local ha conseguido evitar una ocupación ilegal... ...en un chalet de Bonavista... ...gracias al aviso de un vecino... ...los agentes detuvieron en pleno día... A ...tres jóvenes que con mazas y cizallas... ...entraron a la vivienda rompiendo varias ventanas... ...para quedarse como ocupas... ...no lo consiguieron... Y hoy, tercer día de la concentración en Oliva de los jugadores del Elche, con el nuevo entrenador Pablo Machín. Entre los 23 jugadores se encuentra el nuevo lateral zurdo, Lautaro Blanco, procedente de Argentina, quien declaró estar ilusionado y con ganas de empezar a trabajar con su equipo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso was running blind like a silver lining lover. Pasan tres minutos de las 7 de la mañana y comenzamos el relato informativo. Y es muy importante una reunión que hay y es la del Consejo Nacional del Agua. Se ha esperado... ...durante meses esta reunión... ...y los regantes están muy pendientes... ...de qué va a ocurrir con el trasvase Tajo Segura... ...incrementar el caudal ecológico del Tajo... ...como estaba previsto por encima de los 8 metros cúbicos... ...supone la muerte de esta infraestructura... ...pero Chimo Puig anunció hace una semana... ...que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio... ...para rebajar ese incremento a 7 metros cúbicos... ...en la actualidad está en 6 el caudal ecológico. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, tras la reunión que mantuvo el viernes con el secretario de los Socialistas, el secretario provincial Alejandro Soler, aseguró que con este acuerdo se da al menos un respiro al Candelts, pero advirtió que no renuncian a seguir peleando para evitar el incremento del caudal ecológico. o se ha comentado, es un alivio no para... ...para nosotros, porque desde luego que el elevar esos caudales ecológicos... ...en el año 26 o 27 a 8,65, desde luego que es lo que hemos venido defendiendo... ...siempre es la, la muerte eh, del trama de Tajo Segura para, para regadío. Eso no quita que evidentemente nosotros vamos a seguir defendiendo... ...que no hace falta tampoco elevar ese caudal ecológico de 6 metros cúbicos a 7... ...como lo que sí que parece que esto sí que se va a hacer de forma automática". Mientras que Alejandro Soler aplaudió, como al igual que lo hizo el alcalde y los socialistas, el acuerdo alcanzado para rebajar ese incremento de caudal ecológico. Valorando que el Consejo Nacional del Agua va a tener una reunión esta misma semana y parece que va a haber una subida del caudal ecológico, del tajo segura, al trasvase, pero menor a la que venía siendo anunciada en los últimos meses y, y por tanto yo creo que es una buena noticia, que esperemos que se confirme esta semana, y que yo creo que nos da un alivio, nos da un respiro para el futuro. Pero no todos opinan igual, no es una buena noticia, según Ángel Urbina, dijo aquí en este mismo programa La Glorieta que ese acuerdo es una chapuza política y no va a evitar que se recorte en más de 80 hectómetros cúbicos el trasvase del Tajo Segura al año. Y ayer se celebró el pleno más importante de este año, el de los presupuestos municipales del próximo, de 2023. PSOE y Compromís aprobaron en solitario sus últimos presupu presupuestos antes de las elecciones de mayo, con desplante incluido por parte de los concejales del Partido Popular. Abandonaron la sesión plenaria porque el alcalde se negó a leer los enunciados de sus 71 enmiendas presentadas para mejorar esos presupuestos. El equipo de gobierno no quiso perder el tiempo y las rechazó una a una sin leer lo que proponían los populares. El alcalde calificó de numerito el que los populares abandonasen la sesión plenaria. Montar un numerito que revela la posición vinculada a la crispación, la inmadurez política y la falta de sentido de la responsabilidad. Abandonar un pleno es una absoluta irresponsabilidad por parte de un responsable político, algo que nunca se debe hacer y creo que hoy han vuelto a perder los papeles, eso es producto del nerviosismo y es producto de que el Partido Popular está absolutamente preocupado por su situación política. Compromís también dijo prácticamente lo mismo. Esther 10 les acusó de no querer debatir con responsabilidad... ...sino de dar el espectáculo. Si de verdad quería tener un debate real y maduro... ...sobre las enmiendas que han presentado... ...tenían un tiempo que era el previo a la comisión. De hecho, desde el equipo de gobierno... Eh, ...propiciamos una reunión con los miembros del de Grupo Popular... ...para que nos hicieran llegar sus aportaciones... ...por tanto cuando uno tiene de verdad voluntad... ...en que las propuestas que hace se materialicen... ...tiene ese tiempo previo para plantearlas". Y el par, y el portavoz popular Pablo Ruz... ...negó que en la Junta de Portavoces del Viernes... ...se pactase no leer los enunciados de sus enmiendas... ...y calificó de grave error... ...la negativa del alcalde a hacerlo. Primero porque ha mentido, primero porque se ha afirmado que al igual que en ejercicios anteriores y en segundo lugar porque con esto se evita asumir la responsabilidad que implica votar que no a todos estos proyectos a través de enmiendas que hemos venido planteando. No caben más argumentos. Ha sido un error gravísimo. No esperamos nada del señor González, pero desde luego creo que el pueblo de Elche merece una explicación y unas excusas claras por parte de su primer regidor. Bien, pues los populares abandonaron el salón de plenos porque no se leyeron los enunciados en de sus 71 enmiendas que fueron todas rechazadas, una por una, como hemos dicho, porque para el Grupo Socialista, para la concejal de gestión tributaria, Patricia Maciá, el texto está lleno de mentiras, es irreal, ilegal y el 60% de las enmiendas son inviables. Quitando de lo superfluo, Y lo que nos han presentado es un documento donde el 60,5% de las enmiendas son inviables porque proponen financiar gasto corriente, es decir, capítulo 2 y capítulo 4, dando de baja proyectos financiados con préstamo o subvenciones EDUSI de la Diputación o Next Generation. Sinceramente, me da un poco de vergüenza ajena lo que ustedes han presentado, después de cinco presupuestos que en esta legislatura hemos presentado. Y continuaron los socialistas. Insistiendo en este asunto, el alcalde pidió incluso al interventor municipal que aclarase este punto, por lo que aseguró que la Ley de Haciendas Locales no permite financiar partidas ordinarias con préstamos y subvenciones tal y como proponían los populares en sus enmiendas. El ordinario no puede ser financiado con eh, recursos de, de extraordinarios como préstamos y subvenciones. ¿Y si se hace? ¿Qué supone? Es decir... Si eh, se hace, si, ¿qué No, no podrían, si, si, con, ese, con esa financiación no podrían remitirse Correcto. Al, al pleno. Ahora ya me queda totalmente claro, antes de proceder a la votación, que es imposible, que es contrario a la ley de haciendas locales, que es lo que usted ha dicho, el planteamiento realizado en 44 de las 70 enmiendas del Partido Popular. El Grupo Municipal de Vox también presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos y fue rechazada. En fin, el debate plenario de ayer fue denso y lleno de acusaciones. Así que primero vamos a conocer más detalles de los presupuestos que han salido adelante y esos detalles nos los cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rospe. Soy compromiso defendieron ayer en el pleno un presupuesto municipal para 2023 que asciende a 231,7 millones de euros, que tiene un marcado carácter realista, social, verde, redistributivo y fiscalmente moderado, unas cuentas condicionadas por la inflación, consecuente con la situación de las familias y las empresas y que garantiza el crecimiento económico y la creación de empleo. También es un presupuesto inversor, ya que se destinarán 45,6 millones de euros en una gran cantidad de proyectos dirigidos a avanzar en la transformación urbana de Elche, la modernización de equipamientos colectivos o la mejora de los servicios públicos y más en concreto proyectos como el nuevo conservatorio de música, nuevos centros educativos con el plan Edificant, la regeneración urbana de San Antón o el futuro mercado gastronómico. Un presupuesto difícil de encajar con reducciones en todas las áreas debido a la inflación y Y la necesidad de hacer frente a subidas como el recibo de la luz sin elevar la presión fiscal y garantizando servicios públicos de calidad. Desde Compromís consideran que este presupuesto quiere seguir apoyando a los más vulnerables, avanzar en justicia social y en un modelo económico sostenible. Además se compromete con las políticas inclusivas y los servicios públicos de calidad, la lucha contra el cambio climático o la apuesta por la cultura y las tradiciones. Los presupuestos para 2023 salieron adelante con los votos a favor de PSOE y Compromís, la abstención del edil no adscrito y los votos en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Però, en definitiva, vull dir que ens enfrontem a un complex 2023 amb uns pressupostos que segueixen marcant la prioritat en la justícia social i en fer d'ells un municipi més verd. Este equipo de gobierno, formado por ilicitanos e ilicitanas incansables, ha respondido de forma responsable y seria y ha dado su máximo esfuerzo y comprensión por seguir adelante, presentando un presupuesto para 2023 real y acorde a las cuestiones indeseadas por nosotros, pero de obligación legal ineludible. Somos la primera ciudad de gran población de esta provincia en aprobar sus presupuestos y la segunda de la Comunidad Valenciana, 11 días después que a Valencia. Pues para la oposición estos presupuestos son todo lo contrario, poco sociales para el momento de inflación que padecen los ilicitanos. El Partido Popular, Vox, Ciudadano y el concejal no ha escrito, criticaron que se trate de unas cuentas poco sociales por recortar en ayudas municipales y coincidieron en que son unas cuentas supeditadas a los intereses de compromiso. Además la oposición en bloque criticó que hay gastos superfluos, demasiados y que las cuentas siguen dejando de lado a las pedanías por su infrafinanciamiento financiación Y lo peor es que aseguraron todos que se recortan las ayudas sociales. Escuchamos a Pablo Ruth primero. Recortes sociales, el Partido Socialista, la falta de ejecución en inversiones, el fracaso de los edusi, el fracaso del edificante y el desprecio a las pedanías. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos, los porcentajes, la ejecución... ...y las propias enmiendas rechazadas por ustedes... ...como también les ha detallado... ...mi compañero, el señor Navarro. Aurora Rodil, de Vox. ¿Se refieren acaso... ...al gran recorte social que han hecho... ...que quedó en evidencia... ...en, en la mitad anterior... Eh, ...cuando se presentaron las enmiendas... Eh, ...que paradójicamente... ...después de dos años de legislatura... ...cada vez más ilicitanos... ...requieren de esas ayudas para su vida cotidiana. Y Eduardo García Ontíberos, concejal, no ha escrito. Su pincha en hueso es... ...en la rebaja que se va a hacer en Bienestar Social... ...ya lo he adelantado y lo hemos estado hablando... ...durante toda la mañana... ...en una cantidad de 800.000 euros. Pasa de los 10,7 millones de euros... ...consignados inicialmente para el 2022... ...que con el remanente de tesorería aumentaron... ...a 9,8 millones de euros. La disminución de la consignación afecta, entre otras cosas... ...a las ayudas al pago del IBI, en 400.000 euros... ...o a la partida de ayudas de emergencia social... ...que pasa de 3,1 millones a 1,5 millones. Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol... ...que siguió el Pleno de manera telemática... ...y al igual que el resto de la oposición... ...denunció que son unos presupuestos alejados... ...de las personas más vulnerables. Y durante el pleno de ayer, PP, Vox y Ciudadanos presentaron una moción conjunta para pedir la reprobación y dimisión de la concejal de fiestas, Mariola Galeana. Consideran inaceptable su gestión al mando de la concejalía y denuncian que ha mentido al asegurar que los trajes de las reinas y damas de las fiestas del pasado agosto se pagaron con contrato, cuando la oposición insiste en que se hizo de manera fraudulenta y sin contrato. Mariola Galeana no intervino en el Pleno para defenderse. En su lugar lo hizo el edil de contratación Héctor Díez, quien justificó que todas las adjudicaciones se realizaron correctamente y que se han facilitado todos los informes técnicos pedidos sobre fiestas. Finalmente, la reprobación y la petición de dimisión fue rechazada. Y el cruce de declaraciones entre gobierno y oposición no quedó ahí porque el Partido Popular pidió que se elimine de forma inmediata el listado con los 123 calles con nombres de personas señaladas como franquistas. También el envío a Consellería de un escrito que asegure que no existen vestigios del régimen en Elche. La moción salió adelante con el apoyo de toda la opus, de toda la oposición incluso del PSOE, por lo que Compromís se quedó solo votando en contra de esta moción de los populares. También se aprobaron otras mociones para reforzar las medidas contra la violencia de género y pedir a la Saredz la cesión de sus inmuebles, los que quedaron en manos de las entidades bancarias subvencionadas con fondos públicos, para disponer de un parque de vivienda con el fin de destinarla al alquiler social. También también salió adelante una moción para impulsar un plan que promueva el consumo energético y otra para acondicionar el polígono de Carrús y todo su entorno. Pues abandonamos el pleno y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local consiguió evitar la ocupación ilegal de un chalet en Bonavista. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La policía local ha detenido a tres hombres por entrar en una vivienda y causar daños en ella. La vivienda estaba en Bonavista. La colaboración ciudadana fue clave. Un vecino alertó a los agentes, quienes se personaron en el lugar de los hechos y vieron a tres personas entrando en un vehículo en las inmediaciones de una vivienda deshabitada, portando cizallas y mazas. A su llegada, los agentes encontraron la puerta de acceso con completamente abierta y diversas herramientas esparcidas por el suelo. Los agentes pillaron infragante a los tres implicados que fueron localizados en el interior de la vivienda de la pedanía. Habían fracturado tres de las ventanas y también habían encendido la chimenea del salón, lo que dio a entender que su pretensión era ocupar la casa. Tras contactar con el propietario del domicilio, este manifestó que se encontraba deshabitado. Los tres varones de 26, 22, y 19 años fueron puestos a disposición judicial. Y más asuntos. La Federación Gestora de Festejos Populares eh, dio a conocer en el Corte Inglés el fallo de su concurso de postales navideñas que organiza entre las representantes infantiles de las comisiones de fiestas de la ciudad. Todas las representantes eh, pues que integran la gestora de festejos participaron en este tradicional concurso donde el dibujo ganador formará parte de la felicitación oficial navideña que utilizará la gestora. La ganadora de esta edición fue... Paula Rubiano Mora, de la Comisión de Ciestas, Avenida de la Libertad Algeps. Todos los dibujos presentados a concurso están expuestos en la sala del ámbito cultural de este centro comercial durante el periodo de Navidad. Y este sábado, en el Gran Teatro, la Orquesta Barroca Valenciana reunirá a un centenar de músicos bajo la batuta de su fundador y director, Manuel Ramos, para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de esta orquesta, que ofrecerá a las 8 de la tarde un concierto con un programa muy variado con los grandes compositores de música clásica. La Glorieta Con Rosmar Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en alicante carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal te lava la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario con pues que lo tiene todo, e incluso sauna y baño turco y olvídate de la mochila. En Elche Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo.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 Tiwan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Tiwan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gamma T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con my renting Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Sigue todo el Mundial de Qatar en tele en Radio Marca, en el 101.4 FM. Con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la Selección Española de Fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. ...faltan siete minutos para allá a las siete y media... ...y comenzamos la crónica deportiva con Paco Gómez... ...que nos cuenta como Lautaro Blanco... ...el lateral zurdo procedente de Argentina... ...se encuentra desde el pasado domingo... ...concentrado con el equipo... ...y como ayer hizo declaraciones de la ilusión... ...y las ganas con que coge... ...pues este nuevo reto de rendir... ...y además con buenos resultados... ...en el Ilche Club de Fútbol... ...muy buenos días Paco, cuéntanos... Hola, buenos días. Hoy se inicia el tercer día del stage de pretemporada que la plantilla del Elche Club de Fútbol está llevando a cabo en las instalaciones en de Oliva, en el complejo Nova Golf. Los 23 profesionales de la primera plantilla más los 6 canteranos, en total 29, siguen atentos las instrucciones de un cuerpo técnico liderado por Pablo Machín que intenta recuperar el tiempo perdido para iniciar la competición cuando acabe el Mundial, consciente de que tiene que hacer una auténtica match. Quedan dos tercios de competición y el equipo licitano necesita sumar el 50% de los puntos. Entre esos 23 jugadores está ya el defensa argentino Lautaro Blanco, lateral zurdo de 23 años, procedente de Rosario Central, uno de los jugadores más prometedores, dicen, del fútbol argentino y que ha firmado para las cuatro próximas temporadas, aunque no podrá debutar hasta el mes de enero. Nada más llegar, confirmaba que está realmente satisfecho de su fichaje en esta aventura por la Primera División Española. No, la verdad que muy contento, eh, estaba esperando hace bastante poder venir y bueno, se me dio esta semana, así que muy contento y con muchas ganas de, de empezar a trabajar. Sí, sí, es un paso importantísimo para mí y para mi carrera, eh, mi primera vez en Europa y nada trabajar y esperar que me vaya de la mejor manera, tanto a mí como como al equipo. No, no, la verdad que muy bien, tanto el míster como los compañeros me recibieron de la mejor manera, el estadio es muy lindo, la verdad, y con, con ganas de, de jugar. Pues Lautaro Blanco ya es uno más en la expedición y verde la que no están los argentinos Javier Pastore y Fede Fernández, ambos representantes. Desde el domingo, ya saben que no forman parte de la plantilla y verde se intenta llegar a una rescisión de contrato con ambos futbolistas. En el caso de Pastore, llueve sobremojado tras, sobre todo, esa renovación por jugar un único partido entero el del final de la pasada campaña frente al Getafe, que le valió su renovación. Pero las lesiones le han seguido lastrando y el club ha decidido finiquitar esa situación. En el caso de Fede Fernández, un jugador que fue fichado en el último instante del mercado de fichajes también las lesiones le han pasado factura sus 33 años no consigue coger el ritmo físico y el propietario ha decidido también rescindir su contrato quedan por tanto dos fichas libres aunque el club todavía no lo ha hecho oficial para firmar al menos un defensa central y un centrocampista hasta luego el tiempo en TNH, Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch. Muy buen día. Hoy el viento ya irá menos. Durante la madrugada hemos alcanzado rachas en torno a los 30 km por hora que nos han dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 12 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche hemos rozado los 11 grados. Para hoy ambiente soleado, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día con viento flojo puntualmente moderado de componente noroeste. En el último tramo de la tarde llegarán intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto. activará el viento flojo de componente marítima y hoy seguiremos alcanzando temperaturas máximas en torno a los 18-19 grados con menos sensación térmica de frío. Mañana miércoles, jornada de transición y es que tendremos alternancia de nubes y claros, el viento flojo de componente terral por la mañana a partir de mediodía se activará del sureste, las temperaturas diurnas a la baja máximas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y a partir del jueves llegará una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire polar continental y esto va a provocar por un lado el desplome de las temperaturas y por otro la eh, inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo durante la segunda mitad del día y es que el jueves las máximas van a rondar los 15 grados mínimas en torno a los 9 grados. Inestabilidad atmosférica que nos seguirá acompañando durante la jornada del viernes, ya para el fin de semana irá a menos con apertura de grandes claros, aunque continuaremos con temperaturas bajas y acordes a la época del año en la que nos encontramos.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 Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es la emisora de los éxitos Activa FM infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad puntal comunicaciones com. la mejor combinación de éxito la mejor Activa FM ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 723 766 La Glorieta El despertador de Elche Con toda la información local Dos minutos pasan de las siete y media de la mañana, es momento para la música, para las novedades. Hace unos días que la cantante Vanessa Martín, pues ha presentado un nuevo álbum, Placeres y Pecados, o Pecados y Placeres, y uno un álbum con 12 temas y uno de ellos, pues, Dinamita, el que utilizó para avanzar su nuevo trabajo en redes sociales. Suena así. ¿Qué te pasa? Las tardes y su ausencia Lo que no sabe a nada Maldita coincidencia Tal vez no sea el momento Pero colisionamos ¿Qué lío siento dentro? Me mandarás mensajes La historia se convierte En un tren de aterrizaje Verás como regreso Ligera de equipaje ¿Qué pasa la mañana? No sé qué tiempo hace Dinamita Tu cuerpo si te pones detrás Espejo que me empañe al mirar El resto de la lumbre Tu corazón de cumbre Tu boca que me muerde y se va Te pido que no sueltes amor Las dudas y glorias al colchón Y cuando me despierto me bailas lentamente Qué bien que así sudemos el ron Directos a la nada, a nuestro funeral tal vez le sobran carcajadas Sabiendo que te quise sin tener coartada Porque para adelante también sé dar patadas Me mandarás mensajes, la historia se convierte en un tren de aterrizaje Verás como regreso, ligera de equipaje ¿Qué pasará mañana? No sé qué tiempo hacer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 que así sudemos el ron, que así sudemos el ron. Venga mirar el resto de la lumbre tu corazón de cumbre, tu boca que me muerde y se va Te pido que no sueltes mi amor las dudas y al colchón y cuando me despierte me bailas lentamente qué bien, que así sudemos el rum 101.4 Teleelch, radiomarca. Llega el nuevo Mazda CX-60. El SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche. Sponsor oficial de los directos de Latic Go Balomano Elche en Teleelch. Hola, soy Juan Carlos Exceso y te espero todos los jueves a las 11 y media en el programa Entre Amigos, con la sección Elch Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elch Corre, los jueves a las 11 y media en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator.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 En la Marina, restaurante El Parador de Feliciano, elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?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 Nosotros no lo decimos ni presumimos de ser los mejores con el mejor precio en electrodomésticos Los clientes hablan de nosotros y nuestras reseñas nos avalan Elprogresoelche.com, la tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla Distribuidores en primeras marcas con más de 10.000 artículos en stock Que podrás encontrar en nuestra web garantizando siempre el mejor precio en iguales condiciones Elprogresoelche.com, tienda física en Elche, avenida Josep Joaquín Landerer 9 junto Plaza Castilla O en la web elprogresoelche.com Y no pagues más por lo mismo La Glorieta, con Rosmari Alonso. La primera fiesta del Palmeral, celebrada el pasado sábado para conmemorar el 22º aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, fue todo un éxito. El buen tiempo fue el gran aliado para que las asociaciones organizadoras APEELCH, Bolen Palmeral, junto a la Asociación de Vecinos del Raval, pudieran disfrutar de la respuesta ciudadana. Un millar de personas acudieron a esta fiesta donde hubo numerosas actividades. Destacó, sin duda, el campeonato de trepa la palmera. Pues bien, para hablar de ello, contamos con el presidente de APEELCH, de la Asociación de Palmereros de Elche, Antonio Brotons. Muy buenos días. Muy buenos días. De éxito hemos calificado esta fiesta por el millar de personas y por la cantidad de exposiciones, de actividades que hubo y que se organizaron. Apelch no estuvo solo en esta fiesta del Palmeral. No, exactamente. O sea, es la primera vez que organizamos un evento de estas características, junto con Bolet Palmeral y otras asociaciones y otros colectivos, que son innumerables, patrocinadores y demás, y la idea es dado el éxito de esta expedición seguir haciéndolo y dedicar un día digamos un día sobre todo cuando ya es eh, cuando se declara el patrimonio de la humanidad por estas fechas o sea y dedicar un día a explicar los beneficios de las palmeras a explicar que los palmereros estamos ahí y, y demás asociaciones como la palma blanca grupo del grupo de la palma blanca y demás y demás cosas que y y demás asociaciones y demás grupos que, que tienen un vínculo especial con la palmera. Es importante hacernos ver ese día. ¿Eso significa que el campeonato de trepa, que hasta ahora siempre lo teníamos por las fiestas de agosto, ya lo vais a situar en el calendario, en el aniversario del palmeral, finales de noviembre? Correcto, sí, lo vamos a hacer así. A principio teníamos miedo, pero en agosto es muy mala época. Muchos palmereros se van de vacaciones. Otras empresas no se encuentran patrocinadores. Son, la, son las fiestas de agosto. Y luego esa palmera, que es muy bonita, muy emblemática, que teníamos ahí o que tenemos ahí en el Palacio de Altamira, ya la teníamos desgastada de trepar con las zapatillas. Entonces, tampoco se puede, o sea por, por ética profesional, desgastar o siempre trepar a la misma palmera. Ahí, en el Orde Feliz, tenemos la oportunidad de escoger palmeras. Es un sitio precioso, muy bonito para, para para hacer todo tipo de actividades junto con otras asociaciones y es un sitio estupendo para, para para quedar todo y hacer una quedada en pro de la conservación y para reivindicar un poco las necesidades de nuestro palmeral. ¿Tiene nombre la palmera que escogiste en esta primera fiesta del palmeral para realizar ese campeonato de trepa? Pues no, no, no le pusimos nombre, que pues pusimos la palmera de la séptima edición o sea, la séptima. La séptima. Lo digo porque eh, es siempre escogéis la palmera más difícil, era alta, enorme y además con sin tablas, apenas el tronco liso. Sí, sí, sí. Bueno, en esta ocasión eh, debido al perfil de los trepadores, que todos eran chavales, algunos que empiezan, otros ya veteranos, escogimos esa palmera Porque no queríamos poner las cosas fáciles, porque una palmera fácil y corta, o sea, muy corta de altura, sube todo el mundo rápido y demás. Entonces sabíamos que ahí eh, iba a haber más espectáculo y más, más digamos, más prepa de adherencia que lo que buscamos nosotros. No hay que olvidar que esta, o sea este campeonato es un homenaje a todos aquellos palmereros, muchos de ellos distintos, que toda la vida han subido con espardeñas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Román? O sea, toda la vida se ha subido con espardeñas y no había burocracia que nos impidiera trabajar, y había normativas absurdas como la de la plataforma y cosas así. Toda la vida se han hecho las palmeras así. Entonces, eso es un homenaje a aquellos profesionales que durante cientos de años han podido las palmeras con espardeñas. Y, ojo, sin arnés, sin sogón y sin ningún tipo de EPI, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya que traba, que, que, que se deba trabajar así. No, hoy en día hay que trabajar con seguridad. Pero a veces hay normativas... ...o hay burocracia que nos impide hacer nuestro trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Eh, ¿Cómo estáis subiendo a la palmera en estos momentos... ...aparte de las exhibiciones que podáis ofrecer en fiestas... ...como la del pasado sábado? que está ocurriendo con el palmerero en Elche? Pues mira, eh, por parte de la Administración... ...por parte del Ayuntamiento, pues no, no voy a cortar en decirlo... ...hay palmereros que llevan subiendo toda la vida... ...haciendo trepa tradicional y suben a la plataforma. O sea, les dicen que hay que poder de esta plataforma. Nosotros intentamos adaptarnos a esa normativa. De hecho, hay empresas que tienen ya plataformas, las utilizan en viales, en asfalto, y otras que no. O sea, pero debemos de, eh, de, de, de entender una cosa muy importante. Esa normativa que se aplicó por el interés general, que deriva de la construcción, o sea, no en muchas ocasiones no se puede aplicar en donde hay suelo eh, o tierra vegetal ...o suelo sin asfaltar... ...porque una plataforma que pesa 18.000 kilos... ...nada aporta para mejorar... ...el suelo de las palmeras... vale ...la palmera respira por las raíces... ...es un tema muy complejo... ...entonces en el momento pasa una plataforma... ...por encima de su sistema radicular... ...está compactando el y matando raíces... ...entonces no... no eh, ...o sea, habría que hacer un montón de informes biológicos... ...un montón de normativas nuevas... ...para ver por dónde puede pasar la plataforma... ...y por dónde no y por dónde debe actuar un tratador y por dónde no. Entonces, es un tema que estoy pendiente, pero a ver quién le pone el cascabel al gato, porque la Administración saca normativas que en algunos casos excluyen a, a determinados profesionales. Eh, Eh, no sé pero si se, se Sí, sí, está muy bien explicado, Antonio. ¿Esto terminaría el cascadero del gato? ¿Debería ponerlo el ayuntamiento aprobando ese plan de uso y gestión y aprobando una normativa, gracias a la nueva ley de protección del palmeral, que os declare como bien de interés cultural y os permitan subir a la palmera de forma tradicional? No voy puntos. Ya está declarado el palmerero como BIC, bien de interés cultural, pero ¿hasta dónde llega ese BIC? No lo no sabemos. No lo sabemos. No, sea, no ha habido aún una negociación para de decir, no, no, pues vosotros hay aquí y se trabaja de esta forma de esta forma. No hay un plan rector. O sea, no hay un plan director de, mira, pues en este vial sí, está todo asfaltado, por aquí podemos meter plataforma. En estos huertos no. No o sé sea, no no sé si me explico. No hay ningún plan director ni ningún plan rector de que explique cómo se debe trabajar. Simplemente unos dicen una cosa, otros dicen otra y esto parece, pues, yo qué sé, un sentido y luego por parte de la consellería la consellería ni dice ni hace nada o sea estamos igual o sea no no no, no. Eh, debemos de tener reuniones de trabajo para ver dónde llega el bid hasta dónde llega el palmerero como BIP bien de la forma de trabajar de ese BIP y luego la forma de trabajar de las plataformas todo eso se pone en un convenio y todos contentos no sí sí, sí no es difícil lo que pasa que deben de sentarse en esa mesa técnicos palmereros y demás Bueno, vosotros estáis en, por lo menos, el alcalde ya ha propuesto a quienes deben estar en el patronato y en la junta gestora. Vosotros estáis creo que en los dos órganos de gestión, un año después de aprobarse la ley. Mañana se celebran los 22 años del Palmeral como eh, Patrimonio de la Humanidad. Y Antonio Brotón como palmerero, como presidente de, esto, de, de ese oficio, de los representantes de los palmereros de Elche, los que más conocéis la palmera vivís de ella y, por tanto, la amáis y la cuidáis. ¿Cómo se encuentra el palmeral 22 años después de su declaración como bien universal? Bien, una de las cosas que, en mi opinión, y aquí doy mi opinión personal, pero coincidimos con muchos con muchos con eh, muchas aso asociaciones, incluidas por el palmeral, es que hay que hacer una profunda reestructuración del sistema de riego. ¿vale? O sea, la palmera no hay que olvidar que es de oasis, si no le llega el agua la palmera empieza a entrar en una especie de coma vegetativo que puede durar una década o dos. O sea, va reduciendo su capacidad de fabricar hojas hasta que al final las fabrican muy cortas y muy pequeñas. Hay zonas, por ejemplo, yo estuve hablando con la torreta, la torreta, el IES de la torreta está eh, montado en un huerto de palmeras, pues no tienen agua para regar ese huerto de palmeras. O sea, incluso la hortaliza lo que plantan los chavales de jardinería de IES de la, la torreta, lo plantan y lo rígan con agua del grifo. ¿Dónde está la acequia antigua que pasaba por allí? ¿Por qué no se reestructura esa acequia? O sea, son los aspectos. En, en, en vez de por donde pasaban las las acequias antiguas y recuperar ese sistema de riego tradicional en lo posible o mejorarlo. Todo eso es uno de los primeros pasos. Y luego, descompactar el suelo. O sea, como bien he dicho en otras ocasiones, a la palmera no le gusta ni que le pongan asfalto ni que le pasen una, o sea, una compactadora por encima y que le pongan albero compactado, porque no, porque eso mata a su sistema radicular. O sea, donde se pueda descompactar el suelo y plantar más palmeras, crear un huerto, no le Pero sobre todo el agua y mejorar la calidad de suelo para que el sistema radicular de la palmera empiece a funcionar mejor. Pues vamos a terminar con los brotes verdes porque los hay en cuanto a la gestión y al cuidado y mantenimiento de este bien universal, de este patrimonio de la humanidad. Antonio dime los brotes verdes, porque vosotros por ejemplo en el campeonato de trepa además de la espardeña de oro a los ganadores, al ganador le disteis espardeña de oro a Pedro Soriano, al representante del Instituto de la Torreta por la formación, por ser un maestro de palmereros Claro, claro el trabajo que ha hecho Pedro eh, debería de, de servir de ejemplo y debería de más profesores o más técnicos, sobre todo por parte de la consellería, deberían de ir abriendo esas puertas, o sea, es, es, es... Vamos, ver derrita, vergonzoso Que un chaval que acabe jardinería O una chavala, ¿no? Me explico O que acabe paisajismo, en Orihuela, por ejemplo eh, Vaya a un jardín a trabajar O le planteen ir a trabajar un jardín Vea una palmera, escúchame Y no sepa cómo acceder a ella Y ahora, ¿qué hago yo? Aquí? Si nadie me ha explicado cómo debo de subir cómo, ¿Qué debo de hacer cuando veo una palmera de 3, 4 metros de altura? O de 5 O sea, nadie sabe nada de eso O sea, me parece vergonzoso que en la actualidad o sea, no se ve en los pies de jardinería o en el paisajismo, en los institutos donde se hace este tipo de cosas. O sea, ¿cómo debería acceder un profesional una palmera con una plataforma en una comunidad de propietarios? Es imposible. Nadie va a parar en una comunidad de propietarios una plataforma. Eso es imposible. No deberían ni dimensionarlo. De o sea, hay sistemas de seguridad, hay EPIs, hay técnicas de trepa. ...que vienen de la escalada... ...que vienen de la arboricultura... ...que vienen del palmerero hace años... ...o sea todo... ...nosotros en nuestro trabajo... ...nos hemos reinventado... ...y hemos mejorado... ...la calidad de los etis... ...y todo eso no se aplica... ...o sea no se da formación... ...en ningún... ...y de jardinería... ...ni de paisajismo... ...es muy fuerte... ...en mi opinión. Pero ya se empieza a dar... ...en el Instituto de la Torreta... ...y otro brote verde... ...Antonio para terminar... Eh, ...en el palmeral... ¿Qué, ...¿qué estás viendo... ...que se está mejorando? Bueno en algunas ocasiones en algunas ocasiones pues hasta hace poco se, se, se trataba la hierba como una plaga y se fumigaba ahora ya parece que no que le está entrando a la administración que no que no que no es necesario fumigar la hierba luego en la actuación o sea lo, lo, lo que hizo el ayuntamiento bueno en este caso la administración el del monte Selit y hay otros huertos urbanos también está muy bien eso pro todo lo que verde hay que hay que seguir haciendo ese tipo de actividades, o sea, hay tantos huertos en Elche que cada barrio puede tener su huerta particular, o sea, re, o sea, dirigida o resguardada por uno que alguien que se comprometa a eso, pero sí, o sea, hay tanto terreno en Elche y, o sea, la simbiosis, o sea, que hacen las hortalizas con las palmeras, y se pone algún frutal, eso es beneficioso para las palmeras porque toda la vida han estado así. Hay que, ya digo, recuperar esos suelos, recuperar ese espacio en beneficio del pueblo. ¿Cómo? Pues haciendo una huerta urbana. Si Carrús no la tiene, se hacen carrusca Si Altavis no la tiene, se hacen Altavis. Se nombra unos responsables, unos técnicos que lleven el desarrollo de ese proyecto y todos contentos. Y eso es terapia para el pueblo. Eso es mejorar un poco también pues... el verde y darle un poco más de vidilla a los huertos. Pues Antonio, lo dejamos aquí porque sabemos cómo hacerlo y cómo preservar nuestro palmeral sistema de riego natural ya inmediatamente recuperarlo, menos cemento, menos jardín, más huerto, más siembra y más arbolado frutal. Gracias. O sea, más vuelta hacia atrás a lo que había hace 100 años, o sea, lo que ahora no es mejor que lo que había hace 100 años, cuando la gente aprovechaba las hojas para hacer escobas, la gente plantaba sus habas o su cebada o su o su trigo en las parcelas en los cuadrados donde había estaban las palmeras, al, al regado todo se beneficiaban entonces era una simbiosis agrícola, recuperar esa simbiosis que por desgracia se ha dejado perder. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 Bien, pues eh, seguimos en Teleilche Radio Marca. Faltan siete minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana. Les hemos eh, ofrecido al gym? ¿Qué va? No esa entrevista ¿Tienes? y ahora estamos en esos momentos publicitarios. Enseguida retomamos el hilo de este programa con las crónicas deportivas y con la previsión del tiempo.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 Pues lo hemos dicho, vamos a recordar esa crónica deportiva con Paco Gómez, el tercer día ya de entrenamiento en la concentración de Oliva por parte del equipo del Elche Club de Fútbol, con el nuevo refuerzo Lautaro Blanco, lateral eh, zurdo, procedente de Argentina, quien hizo declaraciones y las recoge hoy Paco Gómez en su crónica. Buenos días.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 Con Vicente bordonano Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelt.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 Un minuto pasa de las 8 de la mañana de este martes 29 de noviembre. Por delante tenemos, lo hemos escuchado decir a Vicente Bordonado, un día como el de ayer, aunque con menos sensación térmica de frío y con menos viento. El de hoy será flojo de componente marítima. Alcanzaremos una máxima de 18 grados y ahora tenemos pues 12,2 grados de temperatura. Y parece, según el termómetro de tele que parece que va descendiendo desde las 7 de la mañana.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 ...el principal impuesto no porque suban los reci los recibos... ...ya que se, se va a congelar de nuevo en 2023... ...sino porque el parque de viviendas se amplía... ...hoy en nuestra tertulia política tendremos... ...el debate presupuestario con Partido Popular y PSOE... ...y ayer los populares abandonaron la sesión plenaria... ...un nuevo desplante del Partido Popular... ...que nos recuerda que cada vez están más cerca... ...las elecciones municipales... The pain here restin' my bones and this longin' won't leave me alone Listen 2000 miles i roam Y hoy les contaremos además que el Consejo Nacional del Agua tiene previsto aprobar los planes hidrológicos, siendo el más polémico el del Tajo. Se espera un incremento del caudal ecológico no de casi 9 metros cúbicos, sino de siete, tras el acuerdo del Consejo y el Ministerio calificado de alivio por el presidente de Regos del Levante, Javier Berenguer, y de Chapuza Política por parte del portavoz de Regantes, Ángel Urbina. El Pleno, además, aprobó ayer con el voto en contra de compromiso dejar los eh, 123 nombres de las calles de Carrús como están y no hacer caso a la orden de la Consejería de Calidad Democrática de suprimirlos. En la crónica de sucesos les vamos a contar que la policía local ha conseguido evitar una ocupación ilegal de un chalet de Bonavista.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 ...con Rosmari Alonso. Like Pasan cinco minutos de las 8 de la mañana... ...y hoy es un día importante... ...para el futuro del Camdelche... ...el Consejo Nacional del Agua se reúne... ...y los regantes estarán muy pendientes... ...de qué va a ocurrir con el trasvase Tajo Segura... Incrementar el caudal ecológico como estaba previsto por encima de los 8 metros cúbicos supone la muerte de esta infraestructura, pero Chimo Puig anunció hace una semana que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio para rebajarlo a siete metros cúbicos. En la actualidad están seis. El presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, tras la reunión mantenida el pasado viernes con el secretario provincial de los Socialistas, Alejandro Soler, aseguró que con este acuerdo se da un respiro al Camp de Elx,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 ...el Plan del Tajo... ...y mientras Alejandro Soler aplaudió... ...al igual que lo hizo el alcalde... ...ese acuerdo alcanzado... ...para rebajar el incremento del caudal ecológico. ...valorando que el Consejo Nacional del Agua... ...va a tener una reunión esta misma semana... ...y parece que va a haber una subida del caudal ecológico... ...del Tajo Segura, el trasvase... ...pero menor a la que venía siendo anunciada... ...en los últimos meses y por tanto yo creo que es una buena noticia, que esperemos que se confirme esta semana, y que yo creo que nos da un alivio, nos da un respiro para el futuro. Pues para algunos regantes y para el Partido Popular no es tan buena esta noticia, ni tampoco está para que se aplauda este acuerdo. Aquí en el programa La Glorita Ángel Urbina calificó el acuerdo alcanzado de Chapuza Política. Nos aplaudís un acuerdo que yo, en primer lugar, soy consciente de que, Quizás haya hecho con buena intención, faltaría más. No es que sea maldad, que, pero el ministerio, como siempre, les ha tendido la trampa y la angustia de llegar a un acuerdo pues les han hecho. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo eh, quita y da razón. Y ayer se celebró el pleno más importante del año, el de los presupuestos municipales de 2023. PSOE y Compromís aprobaron en solitario sus últimos presupuestos antes de las elecciones, con desplante incluido por parte del Partido Popular. Los concejales abandonaron la sesión plenaria porque el alcalde se negó a leer los enunciados de sus 71 enmiendas presentadas para mejorar esos presupuestos. El equipo de Gobierno no quiso perder el tiempo y la rechazó una a una. Una, sin leer lo que proponían los populares el alcalde calificó de numerito el desplante de los populares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 ...para que nos hicieran llegar sus aportaciones... ...por tanto cuando uno tiene de verdad voluntad... ...en que las propuestas que hace se materialicen... ...tiene ese tiempo previo para plantearlas. Y el portavoz popular Pablo Ruz... ...negó que en la junta de portavoces del pasado viernes... ...se pactase no leer los enunciados de sus enmiendas... ...y calificó de grave error... ...la negativa del alcalde.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 Contrario a la Ley de Haciendas Locales, que es lo que usted ha dicho, el planteamiento realizado en 44 de las 70 enmiendas del Partido Popular. Vox también presentó una enmienda a la totalidad y fue rechazada. Y el debate plenario fue, por tanto, denso y con cruce de acusas acusaciones, como acabamos de escuchar. Así que primero vamos a conocer más detalles de los presupuestos que han salido adelante. Detalles que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Gracias.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 Ciudadanos y el concejal no ha escrito criticaron que se trate de unas cuentas poco sociales por recortar en ayudas municipales y coincidieron en que son están supeditadas a los intereses de compromiso. Además la oposición en bloque criticó que hay gastos superflu superfluos, demasiados y que las cuentas siguen dejando de lado a las pedanías por su infrafinanciación y a los más vulnerables. Escuchamos a Pablo ruiz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 consideran inaceptable su gestión al mando de la concejalía y denuncian que ha mentido al afirmar que los trajes de las reinas y damas de las fiestas se pagaron con contrato este pasado mes de agosto cuando la oposición insiste en que se hizo de manera fraudulenta y sin contrato galiana no intervino en el pleno de ayer para defenderse en su lugar lo hizo el edil de contratación héctor diez quien justificó que todas las adjudicaciones se realizaron correctamente y que se facilitaron todos los informes técnicos demandados sobre fiestas la portavoz de compromiso tampoco intervino para defender la gestión de mario lagaliana pero sí para rechazar la moción en bloque de la oposición para la reprobación y la dimisión de la concejal socialista y el cruce de declaraciones entre gobierno y oposición no que no se quedó ahí porque el Partido Popular pidió que se suprima de forma inmediata el listado con los 123 eh, nombres de las calles de personas señaladas como franquistas también el envío a consellería de un escrito que asegure que no existen vestigios del régimen en Elche. La moción del Partido Popular salió adelante con el apoyo de toda la oposición, incluido el PSOE, por lo que Compromís se quedó sola, votando en contra. También se aprobaron otras mociones para reforzar las medidas contra la violencia de género y pedir a la Sárez la cesión de sus inmuebles, los que quedaron en manos de las entidades bancarias subvencionadas con fondos públicos para disponer de un parque de vivienda con el fin de destinarla al alquiler social. También salió adelante una moción para impulsar un plan que promueva el consumo energético y otra para acondicionar el, polo, el polígono industrial de Carrús y su entorno. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local consiguió evitar la ocupación ilegal de un chalet en Bonavista y a plena luz del día. Es una noticia que nos cuenta Iziar Martínez. Muy buenos días.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 Pero panetone, panetone, el panetone del mundo, el panetone de España, es indudablemente el de Juan Fran Asencio en Aspe Alicante. Los mejores panadares lo tienen claro, los dulces y especialmente los panetones que sean de Juan Fran Asencio. En pleno centro de Aspe, la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasencio.es Yo me lo como, pero además así arañando el panetone a pellizcos gordos. Atic Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Palomano Elche. Una cantera única. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 Patrocinador de las retransmisiones de Lati, Góbalo, Mano, Elche, Entele, Elche. Todo el pop latino, todo el pop latino, muy buena ¿Cómo, ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. De muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47 47 o en publicidad, publicidad arroba puntalcomunicaciones.com Qué, ¡Qué bien suena la muy buena! Muy buena el pop latino. Oh, mama,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 Pasan 27 minutos de las 8 de la mañana, 3 minutos quedan, por tanto, para llegar a las 8 y media. Y es tiempo de la información deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Llevamos eh, desde las 7 escuchando esas declaraciones que recoges en tu crónica del Lautaro Blanco. Ayer se realizaron, llega con ganas, ilusión para pues para, para ayudar buenos resultados para con ayudar, su equipo. para ayudar para ayudar a echar una mano en una plantilla que eh, parece revitalizada desde la llegada de pablo machín eh, parece y da la sensación en estos primeros días allí en la pretemporada que están haciendo en el estás de, de oliva de que han conectado rápido con el nuevo entrenador, a diferencia de Jorge Almirón Pablo Machín es un entrenador que es muy dinámico que está muy encima del futbolista que está muy encima de los entrenamientos y es precisamente eso lo que hace falta en estos momentos, no que el futbolista vea un líder una persona en la que creer, en la que esté capacitado para sacar esto adelante y eso es lo que está tratando Pablo Machín de inculcar eh, su método de trabajo de inculcar su filosofía futbolística y de que cale rápido para que cuando Cuando lleguen los partidos pues empecemos a ver a un Elche distinto que bueno pueda dar esperanzas de que sea capaz de reaccionar. Lautaro Blanco ya está, es un jugador eh, que viene con muchísimas ganas eh, porque para ellos eh, los argentinos, sudamericanos, llegar a Europa, a la Liga Española sobre todo, es un trampolín muy importante y la adaptación no es exigente porque es el mismo idioma, no es lo mismo que ir a la Premier o la Bundesliga o a la Liga de Francia. Y bueno, en ese sentido el Lautaro Blanco se espera que no para el Día del Atlético de Madrid ni de la Copa, pero sí para el siguiente encuentro ya en enero, que es cuando pueden actuar los eh, fichajes del mercado invernal, pues eh, pueda estar con el equipo. Eh, mientras eh, están 29 jugadores ahora mismo en ese estás de pretemporada, 23 profesionales eh, más 6 eh, canteranos, ...y destacar que, eh, como comentábamos ayer... ...ni Fede Fernández ni Javier Pastore... ...están en esta concentración... ...de hecho ya han recogido sus pertenencias... ...el club eh, ya les ha comunicado que no se cuenta con ellos... ...la opinión de Pablo Machín también ha sido fundamental... ...Machín no quiere jugadores a medias... ...que físicamente no puedan... ...él quiere jugadores que estén al 200%... ...y en ese sentido pues aunque el club todavía no lo ha hecho oficial... ...no lo hará hasta que no se llegue a un acuerdo económico... ...para la rescisión de esos contratos pero los dos jugadores ya no están en ese estas de pretemporada. Y en cuanto a los lesionados, ¿sabemos la evolución? ¿Hay lesionados? Sabem, sabemos que Tete Morente tiene una rotura fibrilar y que está entrenando con el readaptador allí en en Oliva. Eh, sabemos que Domingo Esquina ya cada vez está mejor. Eh, los anteriores, eh, Palacios, eh, Fidel, están todos ya entrenando con, con normalidad, con lo que, ...para cuando arranque la competición oficial... ...para el día 20 de diciembre... ...el partido de Copa del Rey contra el Guadalajara... ...van a estar todos bien... ...salvo que en estos días de pretemporada... ...o en cualquiera de las semanas... Eh, ...previas a ese partido... ...alguno se lesione ¿no?... ...pero en, en principio están Van a estar todos bien, insisto, con la lesión de Tete Morente, que ahora mismo no puede entrenar con el grupo. ¿Y para hoy, para este martes, eh, hay previsiones informativas? Pocas, pocas, porque el club los tiene cerrados allí, uh -huh. a Calicanto, son entrenamientos a, a puerta cerrada y apenas, eh, bueno, pues manda eh, material videográfico y... ...y cero información... ...pero bueno, eh, para eso estamos nosotros... ...para intentar enterarnos de lo que sucede... ...y lo que sucede es eso... ...que hoy se va a cumplir el tercer día de este estas de pretemporada... ...que les va a llevar hasta el próximo sábado... ...vamos a ver si hay algún partido amistoso... Eh, ...antes de volver... ...porque la idea de machine es poder disputar algún uh -huh. partido... ...contra equipos que están haciendo también allí pretemporada... Eh, ...sobre todo ingleses... ...que están aprovechando uh -huh. también el, el parón... ...para hacer pretemporadas en toda la zona de, del este de España... ...y bueno, pues tercer día... en también con dobles sesiones para aprovechar el tiempo. ¿Y Cristian Bragarnic piensa venir? Cristian Bragarnich está en Qatar, viendo no, no me extraña, viendo mm -hmm. el Mundial, eh, viendo futbolistas que en realidad ahora mismo es el mejor escaparate claro. para ver futbolistas y son futbolistas que eh, pueden perfectamente venir al Elche Club de Fútbol. Hay muchos jugadores eh, no de selecciones principales, pero sí de selecciones digamos más secundarias. Pues como puedan ser Costa Rica, Japón, Ghana, Arabia Saudí, jugadores que tienen mucho menos cartel, pero siempre hay, y más si son internacionales, jugadores interesantes para la Liga Española. Por lo tanto, ahora mismo se está empapando, además de apoyar a su selección, a la de Argentina, está empapándose de futbolistas, esperemos que buenos. Bueno, pues esperemos que pesque <risas> algo bueno para el Elche y Ojalá. Falta le hace. Gracias, A Paco. A ti, Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch.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 Y cuando pasan 5 minutos de las ocho y media vamos con la, el consejo de la empresa amista iWest Elch. En iWest Elch queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web iWestElch.com Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza, que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Aigües de Elche. Cerca de ti. Hola, soy Corganic. Después del sector Quinti y el Pla, pasemos al segundo nivel. La Altec, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pond y Carruso Est la vuestra ayuda, me voy a comer todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche amb el medio ambiente y la economía circular. Tens algún duda? Te lo resolvemos en femelch.net. Es un mensaje de Ute Elche y Ayuntamiento de Elche. Ya sabes, todo lo que es descompón al marrón. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Pues cuando son las 8 y 36 minutos de la mañana vamos a conocer el estado del tráfico en la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico en el Ayuntamiento de Ilche. Allí nos espera, como cada mañana, Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmaris. Bien, pues a estas horas de la mañana, ¿cómo se está circulando? Bueno, pues eh, empezamos a encontrarnos con las dificultades propias de entrada a los centros escolares. Eh, encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación el cheparque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Llenaita la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Ferran de García y en la calle Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y en la avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Tráfico especialmente congestionado en los accesos a la rotonda de la IUP, desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magranet y, en especial, el acceso desde la calle Teulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas está cortada durante toda la mañana por la instalación del Mercadillo. La Plaza de España continúa cerrada al tráfico rodado por obras... ...y la Ronda Norte también continúan con los trabajos de asfaltado. Hoy se cortará el tráfico la calle Mayor de la Vila... ...desde las 10 a las 12 de mediodía... ...por traslado de tendencias municipales. Por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones... ...salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad... ...y hacer uso de intermitente en todas nuestras maniobras especialmente dentro de las rotondas esto es todo desde la sala contra de tráfico de ayuntamiento de elche por una circulación ciudad y segura al servicio del ciudadano muy buenos días la glorieta el despertador de elche con toda la información local. Paco es tu restaurante de comida española tradicional, ganador del premio Travel Choice por Portrait Advisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver. Estamos en el Carrer Sucre número 10, en Altavixx estación de servicios el elche parque empresarial y supermercado Charter Consum. la combinación ganadora a veces los sueños se hacen realidad masnica cars obras de arte en movimiento en masini cars está tu coche vehículos de alta gama exclusivos revisados y garantizados con kilómetros certificados masini cars especialistas en porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate.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 8 y 41 minutos de la mañana después de la información sobre el tráfico rodado en estos momentos en las calles de la ciudad del casco urbano vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos para ver las portadas de los principales diarios nacionales hoy todos recogen en portada las protestas en China los manifestantes contra la política COVID-0 ...con folios en blanco en la mano... ...ayer en Pekín es la fotografía del diario El País... ...y su titular Pekín despliega la policía... ...por la protesta de los papeles en blanco... ...los manifestantes chinos... ...hartos de restricciones por la COVID... ...se enfrentan al régimen mostrando folios... ...para denunciar la censura... ...misma fotografía en el ABC... En portada dice estallido social contra la coartada anticovid de Xi Jinping. Las restricciones, la falta de movilidad, las detenciones y los confinamientos provocan las primeras protestas en décadas contra el autoritarismo y la censura del régimen chino. El mundo también trae en portada no la foto sino eh, la noticia que China blinda las ciudades para frenar la revuelta del folio nacional en blanco. La razón también trae en portada esa esas manifestaciones eh, de, de los en China contra esa censura y contra el régimen chino por las medidas anti-covid y las restricciones que continúan. El diario El País además eh, nos trae en portada Por fin, que hoy el Gobierno va a designar al exministro de Justicia para el Constitucional, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, exdirectora general de Presidencia, serán propuestos como nuevos magistrados. Eh, también eh, nos trae el diario El País, que escriba el ministro, plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de la pensión. Y en cuanto a ABC, la portada de ABC, además de las protestas en China, trae también otro en titulares, en portada, que un procesado, en el caso ERE, pacta devolver la ayuda fraudulenta de 120.000 euros para evitar la cárcel. El empresario estaba acusado de cooperar en la prevaricación y malversación de altos cargos socialistas andaluces. La Fiscalía Anticorrupción pedía para él dos años ...y nueve meses de prisión... ...el mundo, en portada nos trae... ...pues a, a un eh, guardia civil que combatió a la ETA... ...el picoleto que enseña a los jóvenes... ...el zulo de Ortega Lara... ...Juan José Mateos, eh, miembro de la Guardia Civil... ...ahora lucha contra el olvido... ...enseñando a los más jóvenes... ...las huellas del terror... ...en la imagen de portada del diario El Mundo... ...se ve a él y a varios jóvenes como muestra... ...como era el Zulo donde estuvo Ortega Lara... ...también eh, nos trae el mundo en portada... ...que Hacienda obliga al emérito al rey Juan Carlos... ...a pagar por el regalo de cacerías... ...concluye el último caso de Juan Carlos I en España... ...con un acuerdo por los vuelos y dádivas... ...tras su abdicación... ...la Agencia Tributaria reactivó la inspección... ...tras la polémica visita a Sant Chancho... Y el Partido Popular, también trae en portada El Mundo, se lanza a recoger los restos de ciudadanos, entre comillas, necesitamos que termine de morir. También nos trae en portada la propuesta del ministro Escrivá, que plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de las pensiones y elegir entre los 28 años mejores. Y la razón que nos trae en portada... Pues conversaciones con Teresa Rivera. El suministro de gas en Europa está asegurado hasta febrero o marzo. Nos trae al presidente de los grupos A3 Media y Planeta, con Teresa Rivera, la vicepresidenta de el Gobierno y ministra de Transición Ecológica, y a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno. Nos trae en portada. También eh, como titular que escriba quiere subir a 30 años el cálculo de las pensiones y elegir los mejores 28 y que la ley trans revuelve al gobierno. Podemos se plantea votar en contra. El PSOE mantiene los cambios y agiliza su tramitación para forzar un acuerdo. Son algunas de las noticias que hoy traen en portada los diarios nacionales de este martes 29 de noviembre. 101.4 Teleelch, Radio Marca ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán Visita Flex Factory Una increíble exposición de colchones Con hasta el 70% de descuento Colchones Flex y mucho más A los mejores precios Flex Factory, en carretera de Crevillente Frente a Hiperver, Elche Música Teika Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Latic Góbalo Elche en tele -Elche. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? ¿Buscas Casa Local? Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y... Y adaptados a movilidad reducida Casa Local Infórmate en el 617 23 73 48 O en casalocal.es Descubre el nuevo Nissan Juke Híbrido En Marcos automoción Más potencia y menos consumo Respetando el medio ambiente Ven a probarlo este mes Y no olvides traer tu coche Para nosotros vale más Recuerda, el nuevo Juke Híbrido Te espera en Nissan Marcos Automotion La glorieta conrosmary Alonso hoy volvemos a hablar en el programa la glorieta del domó ...ese juego que se ha convertido en una un, en un arte... ...que ha pasado de ser de un juego de mesa a un deporte... ...que va en camino de convertirse en deporte olímpico... ...y que ha llegado a Elche... ...de la mano de un grupo de aficionados... ...que se han constituido en asociación... ...la asociación ADEL... ...y su presidente es Manuel González... ...y hoy lo tenemos de nuevo en el programa La Glorita... ...porque queremos saber cómo fue ese segundo torneo de dominó por parejas en Delche, que tuvo lugar hace unas semanas en el Hotel Huerto del Cura. Manolo, muy buenos días. Buenos días, Ros. El, el, torneo, el torneo se llevó a cabo el 19 de noviembre. ¿Cómo fue? Bueno, pues el, el sábado culminamos eh, tres meses de trabajo intenso eh, de una junta directiva que ha luchado, eh, vamos, eh, cap y, y estaba porque esto saliera fenomenal y que se vio recompensado el, el sábado con un gran torneo ¿no? primero porque porque nuestra ciudad y, y el huerto os cura eh, son sitios emblemáticos para gente que visita eh, la ciudad y segundo pues porque las instalaciones eh, eh, son sublimes para un tipo de evento como este no uh -huh. eh, el torneo en sí eh, fue un torneo con mucha aceptación la cual eh, se presentaron 82 parejas de toda España y, y bueno, pues fue fue un día, digamos bastante fluido en cuanto al juego porque se realizaron cuatro partidas por la mañana parando a mediodía de, de dos y cuarto a cuatro y media aproximadamente para degustar esa fenomenal comida que nos dieron en el huerto del cura con la cual Adel tiene que estar agradecido por la atención y por la profesionalidad que nos han demostrado durante esta semana de trabajo conjunto. Eh, y bueno, pues eh, después de la comida pues ya eh, pasamos a la jornada despertada de la tarde, que se, se desarrolló con absoluta normalidad, cordialidad y, y por parte de todos los jugadores y que culminó pues con esa entrega de trofeos de, de nuestra ya popular dama de Elche, que es eh, digamos el trofeo insignia de que Adel eligió para para este trofeo, ¿no? ¿Quiénes fueron los ganadores y de qué países o de qué comunidades autónomas? Pues este año eh, la pareja ganadora fue una pareja compuesta eh, por eh, uno de ellos era eh, compañero de Elda y el otro era de los arccánteres ¿no? una pareja mixta en cuanto a cercanía conocidos del mundo del dominó y grandes jugadores no por lo cual eh, el año pasado eh, digamos los campeones eh, fueron de valencia por la barbera ese cerramó de, del país vasco y este año pues el, el, digamos el primer premio pues ha ido a parar aquí a, a nuestra cercana a nuestra zona ¿no? pero bueno en sí eh, lo, lo lo verdaderamente importante y bonito para nosotros, la organización, eh, para para el Estudito Ayuntamiento de Elche, el cual le ha estado siempre y está desde el principio a nuestro lado, y tengo que agradecerme desde desde la asignatura del alcalde a, a todos los responsables y los concejales que han asistido, pues eh, ese apoyo condicional que nos hace que, que el trabajo sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces, eso unido a, a la posibilidad de Huelto del Púa y, y al equipo fenomenal que hay de él en cuanto al trabajo, pues ha hecho posible que esto eh, fuese pues, el cuento con un final feliz, como suele decirlo. ¿no? Bueno, pues después de este segundo torneo, el, ¿ya se estará preparando el tercero o qué otras actividades sois, son las que vais a preparar? Bueno, pues eh, eh, digamos que ya hemos eh, salido de este y, y, y a mí ya ha olvidado este torneo. No lo ha olvidado, pero lo ha aparcado, ¿no? Eh, a partir de ahora ya estamos inmersos en el Campeonato de España de Parejas que fue concedido el año pasado a la Ciudad de Édice por parte de la Federación Española. Eh, por cierto, me hacían especial a que al torneo asistió nuestro presidente de la Federación Española secretario y presidenta de la Federación Española de, de la Blanca Doble de Damas. Y, y bueno, pues eh, como ya te digo, eh, estamos ya inmersos en el Camato de España, que se celebrará el mes de octubre de este, de este 2023, y con el cual vamos a poner todo el empeño del mundo para que tantos jugadores como asistentes, como acompañantes, eh, puedan disfrutar de esa magallosa guía turística o ruta turística guiada Eh, y de gustar los, los, digamos, los, los placeres astronómicos de, de nuestra ciudad, ¿no? ¿Es la primera vez que va a albergar, Adel, va a organizar un campeonato, el Campeonato Nacional? Sí, vamos a ver. Eh, hasta ahora, mm, eh, en el hecho, se han celebrado ya, eh, creo que eran tres campeonatos de España entre pues, parejas como equipos ¿no? Pero sí que es cierto que el año pasado han nacido nosotros y, y, bueno, la asociación de Alicante, en la cual eh, mi amigo... Antonia Cánovas eh, está al frente de ella y es, eh, digamos, un, un trabajador sin tregua y nato en pro del beneficio y, el, y de la corrección del no Bueno, pues eh, eh, decidimos eh, proponer, justamente con Adel, eh, este este candidato de España, el cual defendimos candidatura en la reunión del pasado 4 de abril en Madrid, y la cedera española, pues, eh, bueno, pues... Eh, argumento y decidió que Elche era la ciudad perecida para este campeonato. es algo muy importante en el torneo del pasado 19 de noviembre qué impresiones se llevaron los participantes de la ciudad mm, bueno sí yo por los sondeos que hago y, y, y bueno pues yo soy un amante de la estadística porque porque eso es conocimiento de lo que haces pero ¿no? eh, te tengo que decir que las impresiones son no buenas ha sido muy buenas y las eh, críticas eh, constructivas las que incluso mejora por parte de los que dirigen estos estamentos del dominó en españa ¿no? eh, sin duda sin duda sin el apoyo vuelvo a repetir tanto del este ayuntamiento como el buen hacer de la dirección de lo quecu el hubiese eh, sido bastante más difícil llegar, digamos, a este final feliz, ¿no? Pero bueno, ahí están los resultados, la gente se fue encantada, los acompañantes disfrutaron de la ciudad eh, enormemente, eh, la, la, digamos, el, el resquicio, la voz que sonaba a él, se volvemos, y eso, indudablemente, eh, bueno, pues los que hemos eh, participado en, este, en esta organización nos llena de satisfacción enorme. Y nos da muchas más fuerzas para, para que el Campeonato de España sea igual o mejor que lo que nos ha pasado. Enhorabuena por los resultados de ese torneo, de ese segundo torneo. Suerte para el Campeonato Nacional. Y a continuar protegiendo este juego, el dominó, que ya despierta pasiones. Bueno, yo tengo que decir aquí el nombre de, de la Junta directiva nuestra. Nada más que palabras de agradecimiento hacia vosotros y hacia los medios de comunicación que indudablemente eh, si nosotros no tendría la repercusión que está teniendo eh, todo este tema en estos momentos esperemos seguir en esta y que juntos podamos llegar a unos fines eh, maravillosos y en los demás propuestos La Glorieta, con Rosmar Alonso La Glorieta, con Rosmar y Alonso Sí. Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like al story que ha subido hace un minuto tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Sabes qué es lo maravilloso? ¿Sabes qué es lo maravilloso?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 Calzados Rodríguez, calzado de trabajo casual de estar por casa o celebraciones. Además son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez, calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Que se congela sino porque el parque de viviendas se ha ampliado hoy en nuestra tertulia política en unos minutos tendremos aquí el debate presupuestario con el partido popular y psoe ayer los populares abandonaron la sesión plenaria un nuevo desplante de los populares que nos recuerdan que cada vez están más cerca las elecciones Y hoy les estamos contando además que el Consejo Nacional del Agua tiene previsto aprobar los planes hidrológicos, es un día importante, siendo el más polémico sin duda el del Tajo. Se espera un incremento del caudal ecológico, no de casi 9 metros cúbicos, sino de 7, tras el acuerdo del Consejo y el Ministerio, calificado de alivio por el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, y de Chapuza Política por parte del portavoz de regantes, Ángel Urbina. Esperemos que hoy el plan del Tajo no se apruebe, con ese incremento del caudal ecológico. PSOE y Compromís sacaron adelante unas cuentas con los votos en contra de la oposición y la abstención del Edil No Ascrito, quien defendió junto a los socialistas a la Edil de fiestas Mariola Galeana ante la petición de dimisión y reprobación por su gestión de las fiestas del pasado mes de, ag de agosto por parte de los grupos de la oposición. Y el Pleno aprobó además con el voto en contra de compromiso dejar los 123 nombres de las calles de Carros como están y no hacer caso a la orden de la Consejería de Calidad Democrática de suprimirlos. Y en el capítulo de sucesos, la policía local ha conseguido evitar una ocupación ilegal en un chalé de Bonavista. Gracias al aviso de un vecino, los agentes detuvieron en pleno día a tres jóvenes que, con mazas y cizallas, entraron a la vivienda rompiendo varias ventanas para quedarse cómo ocupas, no lo consiguieron. Y además hoy circular por la A7 en sentido Murcia es complicadísimo. A primera hora de la mañana se ha sufrido retenciones de tráfico por un accidente que ha ocurrido eh, en la A7 en el término en el término municipal de Elche en sentido Murcia, un accidente que ha cortado esta autovía. Centenares de conductores se han quedado atascados y además en sentido a Valencia ha quedado cortado el carril izquierdo. Las retenciones de tráfico están siendo kilométricas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining love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 por parte de su primer regidor. Pues las explicaciones de los socialistas y de compromiso se dieron en el debate plenario de por qué rechazaron todas las enmiendas del Partido Popular. La concejal de gestión tributaria, Patricia macia dijo que el texto de los populares está lleno de mentiras, es irreal, ilegal y el 60% de las propuestas son inviables. Quitando de lo superfluo,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 presupuestos que en esta legislatura hemos presentado. También el equipo de gobierno rechazó las enmiendas, la enmienda a la totalidad que presentó el grupo municipal de Vox. El debate plenario fue denso y lleno de acusaciones, así que primero vamos a conocer más detalles de los presupuestos que sí salieron adelante. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días.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 pues pocos sociales por recortar en ayudas públicas y coincidieron en que son unas cuentas que están supeditadas a los intereses de compromiso. Además, la oposición en bloque criticó que hay gastos superfluos, demasiados, y que las cuentas siguen dejando de lado a las pedanías y también a las personas más vulnerables. Recortes sociales, el Partido Socialista, la falta de ejecución en inversiones, el fracaso de los edusis,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 Y también el Partido Popular eh, pidió, eh, mediante una moción, que se suprima de forma inmediata el listado con las 123 calles con nombres de personas señaladas como franquistas. También eh, pidió que se envíe a Consellería un escrito que asegure que no existen vestigios del régimen en Elche. La moción salió adelante con el apoyo de toda la oposición, incluido el PSOE, por lo que Compromís se ha quedado solo, votando en contra de dejar las calles como están.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 y 19 años fueron puestos a disposición judicial. Además, a primera hora de esta mañana se han sufrido retenciones de tráfico por un accidente que ha ocurrido en la A7 en el término municipal de Elche, lo que ha cortado la autovía en sentido Murcia. Centenares de conductores se han quedado atascados. Las retenciones están siendo kilométricas. La Glorieta Con Rosmari Alonso. Like Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo Zen. Ok, um, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce Citroën. en modo Zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën.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 En Elche Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en ford.es pena verlo Automóviles Crespo tu four store en Elche en carretera Crevillente La glorieta con Rosmar y Alonso I was Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos anunciado desde las 7. Tenemos ya nuestro debate presupuestario en el programa La Glorieta de este martes, día después de aprobarse los presupuestos de 2023 en el Pleno y además con desplante incluido por parte del Partido Popular. Hoy tenemos al representante de los populares, al portavoz adjunto, eh, José Navarro con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Un placer estar aquí en esta tertulia con todos vosotros y con todos los oyentes. Y lo dicho, no abandones el estudio. No, seguro que no, porque tú no tienes el mismo talante que lo tiene Carlos González. Entonces, Pero yo no, no voy a leer el enunciado de las 71 la enmiendas. Nosotros, la no, no te, lo, no, te voy a dejar, ¿eh? no te voy a dejar, porque no hay tiempo. Y representando al equipo de gobierno tenemos a la responsable de estos presupuestos, de las cuentas de 2023, que han sido muy criticadas por el grupo de la oposición, la concejal de gestión tributaria. Patricia Maciá. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Ross Muy buenos días a todos los oyentes. Hacía tiempo que no venía sí. a Radio Marca. Bueno, pues es importante que hayas venido hoy porque tienes que aclarar qué está ocurriendo con esas cuentas de 2023. ¿Qué ha pasado con el recorte en bienestar social, que ha sido lo más criticado por la oposición? ¿Por qué no hay dinero para los más vulnerables cuando vosotros eh, defendéis que los presupuestos siempre están con las personas? Bueno, eh, tengo que aclarar que el presupuesto de bienestar social no es que se haya quedado a cero, sino que ha habido un pequeño recorte eh, dentro de lo que es todo el área de, de dos partidas en concreto. El presupuesto de bienestar social atiende a los más necesitados. Eh, estamos hablando de un presupuesto de 9,8 millones de euros, eh, lo que pasa que hemos tenido que recortar con respecto al, al año, al ejercicio 22, unos 800.000 euros de dos partidas de, en general. Eh, en general, de las ayudas IBI y de emergencia social. Pero eso no significa que hayamos dejado sin dinero esas partidas. Al final, eh, eh, hemos tenido que hacer estos recortes de las partidas más gruesas que estaban en bienestar social, pero no solamente del bienestar social, de todo el presupuesto, debido a las consecuencias que estamos sufriendo este ayuntamiento y cualquier otro ayuntamiento, igual que las familias, de la subida de los costes de los materiales, de la inflación, del de aumento económico exagerado de, de la luz, eh, del coste de, de los materiales que luego eh, repercuten en los pliegos, estamos hablando de que el ayuntamiento ha pasado de pagar 4,2 millones de euros de suministro de energía, tanto de alumbrado público como de edificios municipales, a pagar eh, casi 12 millones de euros. Por tanto, esa subida de cerca de 8 millones de euros tiene que salir del mismo presupuesto. Y de verdad que yo, eh, cuando hablo de que ha sido difícil, eh, yo llevo dos meses eh, trabajando en este presupuesto y e he intentado no tocar esa área. Ha sido lo último que he hecho. Pero al final ha sido imposible, porque cuando tienes que ajustar ingresos y gastos, Tienes que tocar las partidas más gordas por eso nuestro compromiso con el remanente es el sobrante ¿no? que cuando se liquida el presupuesto el sobrante que, que queda los ajustes pues con ese dinero nos comprometemos a aumentar eh, esas partidas pero tengo que decir que la partida por ejemplo ayudas de emergencia social que ahora hay un millón y medio con ese dinero se va a poder frente se va a poder hacer frente hasta pasado verano Quiero decir, no no es que hayamos dejado sin dinero o sin eh, escudo social a los más vulnerables, también tengo que decirlo. José Navarro. Bueno, tenemos una visión totalmente diferente, ahora sí, ahora bien, así que me gustaría reconocer la labor, lo dijimos ayer eh, en el Pleno, la labor de, que se ha hecho por parte de la Concejalía de Hacienda, está aquí la concejal y se le hemos dicho en privados privado, se si lo dijimos ayer en el Pleno y hoy aquí también en la tertulia, es un esfuerzo, evidentemente, realizar un, un presupuesto. Ahora que no compartamos ese contenido es totalmente diferente. Reconocer el trabajo y el esfuerzo que da dicho, pero no compartimos para nada eh, el contenido o la venta que realiza el equipo de gobierno por parte de ese presupuesto. Menos cuando salió Carlos González hablando de un presupuesto social. Por hacer una serie de matizaciones, las hicimos ayer eh, cuando presentamos las enmiendas o tratamos de presentar las enmiendas, ...porque Carlos González tergiversó el debate... ...no nos dejó eh, aclararlas, ni explicarlas... ...ni en la hora de la votación citarlas literalmente. Pequeños recortes, yo aquí difiero sobremanera... ...con la concejal de Hacienda, con mi compañera Patricia. Un, recortar un millón y medio de euros... ...la partida de ayudas de emergencia social... ...no es un pequeño recorte. Recortar 400.000 euros las ayudas del IBI... ...no es un pequeño recorte. Eliminar por completo la partida para ayudas al pago de la luz... No es un pequeño recorte. Eliminar o bajar 100.000 euros las ayudas al pago del alquiler no es un pequeño recorte. Esto solo en la parte que compete a lo social. Pero ¿qué ocurre con las pedanías? Una vez más, y ya vamos por el cuarto ejercicio, las pedanías son las mayores olvidadas del presupuesto municipal del equipo de gobierno, ...del alcalde que decía que iba a ser la legislatura de las pedanías... ...y en las pedanías se hacen cruces diciendo... ...¿qué ocurre con esa frase y esa afirmación... ...que iba a ser la legislatura de las pedanías? En Torrellano no vamos a ver esta legislatura... ...cómo se construye el centro social... ...en el Altet no van a ver cómo se construye el centro social... ...en Matola no le van a construir el jardín... ...que llevan reivindicando año tras año... ...y así todo y así todas y cada una de las áreas... ...cuando nos dicen que es un buen presupuesto... Expliquen a los ciudadanos que no tienen la misma eh, opinión. Nosotros ayer tratamos de, no, no de enmendarlo por completo, pero al menos sí aportar nuestra visión que viene a resultar la, la propuesta, la, la, la participación de la calle al fin y al cabo, a través de los grupos políticos que son los encargados de canalizar todas uh -huh. esas eh, propuestas por parte de, de, de la ciudadanía. Bueno, no bueno. se admitió. Eh, Patricia, antes de que contestes por qué rechazasteis las enmiendas, eh, okay. sí que me gustaría que matizaras eh, lo que acaba de decir José Navarro. Son recortes importantes los que se han producido. ¿Has tenido que, que realizar en el presupuesto? si sí, vamos a ver. Eh, cuando yo hablo de un, un pequeño recorte, me refiero a toda el área de bienestar social. El área de bienestar social al final baja menos de un millón de euros. También tengo que decir que se ha puesto una partida nueva, que creo que es importante porque hay muchos ciudadanos que la reclaman, que es el servicio de ayuda a, a, a domicilio. A atención a la dependencia de un millón de euros. Esa es una nueva partida importante también. Y las ayudas al IBI este año eran de 1,2 millones y se han bajado a 800.000. Las bases de las ayudas al IBI no salen hasta pasado marzo-abril, por tanto... Eh, nos da tiempo a incorporar más dinero, no, no hay ningún problema porque las bases no salen antes de, de la liquidación del presupuesto, salen pues en abril, saldrán eh, como todos los años. Eh, tengo que decir que las ayudas del alquiler, efectivamente hemos bajado 100.000 euros, pero es que este año tenemos una subvención de 300.000 euros por parte de la Consellería de Habitatge, si no me confundo, de 300.000 euros, por tanto, eh, esa, esa partida está... está está eh, consolidada en ese sentido o sea no no, no hay ningún problema no, no se va a quedar la gente sin ayudas al alquiler Eh, respecto al jardín de Matola, también lo sabe el señor Navarro, porque cuando ellos gobernaban también eh, se interesaban en hacer un jardín y aquí hay un problema con el obispado. No es un problema de que el Partido Socialista o el PP no quiera hacer ese jardín, es que hay un problema con el obispado, porque donde se, tiene, se quiere hacer el, el, el jardín pues no es propiedad del ayuntamiento. Y de verdad que tanto la concejala Manoli Mora en su momento y nosotros en estas dos legislaturas hemos hablado con el obispado uh -huh. para que nos nos permitan usar ese... Ese jardín, o sea, esa zona, para un jardín, para la ciudadanía, no, no para... Y de momento está siendo imposible. Es decir, no se trata de que no queramos poner 25.000 euros para un jardín. Se trata de que no podemos usar un terreno que no es nuestro, sino es de lo dispado. ¿no? Y bueno, eh, con respecto a, a otro tema que ha dicho de las ayudas de la luz, las ayudas de la luz se pusieron este año con remanente, no estaban en el presupuesto. Hubo un remanente... Y se hizo un plan de 7 millones de euros con una con un, con una partida de ayudas de energía tanto a familias como a pymes uh -huh. pero no estaba en el presupuesto por tanto el año que viene si es necesario se pondrá de nuevo eh, desde el partido popular confían en que va a haber remanente para enmendar precisamente estos recortes que está diciendo Patricia Macia que se van a incorporar ese dinero en 2023 que va a haber remanente segurísimo segurísimo pero uh, por poner uh, el dato y, uh -huh. y uh, los oyentes en antecedentes el remanente de tesorería no es un dinero que cae del cielo. Un dinero que, que hemos ingresado este extra son los 10 millones de euros de más que había recaudado el gobierno de, de España, es decir, Pedro Sánchez, por lo, la participación de ingresos del Estado. Es decir, hemos recaudado 10 millones de euros más que habíamos pagado en nuestros impuestos de más al Estado o que habíamos pagado más uh -huh. que otros ejercicios. 10 millones de euros más. Y remanente va a haber, y el remanente va a haberlo ...porque no se va a ejecutar el presupuesto de este año, en el capítulo de inversiones... ...como el presupuesto de este año, que es lo que viene ocurriendo todos los ejercicios que ha gobernado Carlos González... ...las dos últimas legislaturas, como no vamos a llegar ni siquiera al 30%, ese excedente se incorpora al año siguiente... ...al ejercicio siguiente, es decir, que como no han realizado los deberes este año... El año que viene tendremos un extra. ¿Significa eso que vamos a ver cumplidas todas las promesas, todas las obras, todos los servicios que nos están eh, prometiendo? Pues lamentablemente mucho me temo que no. Y no digo que no por una afirmación aleatoria o azarosa, sino porque los antecedentes de otros años nos obligan a pensar que no va a ser así porque cuánto tiempo llevan prometiendo los centros sociales cuánto tiempo llevan prometiendo una inversión en Highton, cuánto tiempo llevan prometiendo un nuevo plan general de ordenación urbana, o el catálogo de edificios protegidos, o la pasarela de Altavix y así podría tirarme programas y programas enteros, relatando todas las promesas incumplidas y la triste realidad, Ross, es que no vamos a ver los dos centros educativos que, que se supone que tendríamos que haber inaugurado ya esta legislatura, como son el Sarrels y el Virgen de la Luz. El segundo centro eh, eh, sanitario uh -huh. en el Trabalón tampoco. Y todo lo que llevamos escuchando estos últimos ocho años va a concluir la legislatura y nuestros ojos no lo van a ver. Bueno, pues eh, Patricia, ¿le resulta difícil justificar ese problema ...porcentaje tan bajo de nivel de ejecución presupuestaria... Bueno, cuando tenemos un capítulo 6 para los oyentes, el capítulo donde se realizan las inversiones reales en, en la ciudad de 75 millones de euros, pocos ayuntamientos tienen un, un capítulo 6 tan tan grande. De hecho, la Diputación tiene un capítulo 6 de 80 y poco millones y, y bueno, hay una pequeña diferencia entre nosotros y la Diputación, pero vaya, tenemos un capítulo 6, eh, comparado con el de Alicante, por ejemplo, que tiene más habitantes, pues superior, ¿no? Por tanto, cuando tienes un capítulo 6 tan grande, eh, no es lo mismo un 25% de ejecución de 75 millones que un 25% de ejecución de 40. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero tienes en el capítulo 6 más inversión haces. En estos momentos tenemos un 25% de inversión ejecutada en estos momentos, pero gestionada es decir, con pliegos adjudicados. Cuando cuando se adjudica un pliego significa que ya hay un, una mercantil que va a realizar una obra, un o proyecto, no, etc. O, o no, o no. Pues y tenemos ejemplos está, varios. Cuando está adjudicada Eh, normalmente se hace, normalmente se hace. Normalmente ¿O da, desierta. No, no, no, queda, de o queda, o queda mira, desierta? O no. queda desierta o después... Pues, eh, la, no, cuando se la, adjudica la adjudicación queda, puede quedar desierta, pero cuando se adjudica eso porque hay un compromiso mercantil sí. que ya presentó una documentación sí, sí, y que está sí. y que dice que en sí que va a hacer la obra o lo que tenga sí. que hacer, ¿no? Por lo tanto, tenemos estos momentos más de un 50% de... De, de gestionado ¿no? y, y, de, y de adjudicado tenemos un 40%, aún no ha finalizado el año. ¿no? Yo creo que, que, que es importante que la gente sepa que cuando tienes más dinero de inversión, ese 25% es mucho más dinero ejecutado, pero nuestro nuestro nivel de ejecución no difiere mucho de otros ayuntamientos, no conozco ningún ayuntamiento que haya ejecutado eh, su 100% de, de capítulo 6 eso es imposible, pero porque la vida de, de, de un proyecto de una obra no es la misma que de un suministro de un servicio, porque tiene que pasar por un, la redacción de un proyecto, dos o tres meses, luego aprobarlo por junta luego hacer pliegos administrativos y técnicos, luego aprobarlos en junta licitar dos o tres meses dependiendo si es de un Shara o, o, o que es, o un abierto etcétera, luego eh, hacer clasificación de ofertas, te puedes tirar seis meses, seis meses del año para adjudicar una obra y si no hay ningún problema de eh, que se va vaya alguna empresa al tribunal porque no está de acuerdo con uh -huh. algún eso ocurre, no aquí en Elche ocurre en todos los ayuntamientos, podemos ver también en Alicante, ha habido noticias también de prensa que lo, que lo indicaban no y, y yo he hablado con personas de, de Alicante y lo dicen oye, al final eh, la ley de contratos asfixia mucho no solamente a los ayuntamientos sino a las propias mercantiles que tienen que afrontar una serie de, de, de requisitos a veces que son inviables y por eso se retrasa todo no pero tengo que decir que los centros sociales de las pedanías Pymesa ya ha adjudicado los, los proyectos. Del terreno, ¿Lo está haciendo no tenemos la que, propiedad del terreno, Patricio. No tenemos la propiedad del terreno. Están adjudicados los, los proyectos, no no desde ayuntamiento Ayuntamiento, los ha adjudicado eh, eh, Pymesa. Por tanto, y, igual que los colegios de edifican, de 11 que tenemos eh, en marcha, 6 ya están ejecutados. Creo que es una buena cifra, ¿no? Al final yo creo que, que no se puede decir que todo está bien, pero tampoco se puede decir que todo está mal. Mm. Un, un matiz. Los centros sociales de las pedanías no tenemos la propiedad del terreno. Hablábamos antes del Jardín de Matola. No tenemos la propiedad del terreno todavía, ni del Altet, ni de Torrellano. ¿Dónde lo piensan construir? Podemos podemos licitar todos los pliegos uh -huh. o elaborar todos los pliegos que queramos, pero mientras no tengamos el terreno, esos pliegos, esa ejecución no se va a ver. Y lo que es seguro es que en 2023 esos centros socioculturales no están levantados. Uh -huh. Y un matiz respecto a Edificant. En Edificant nos prometió Chimo Puig, es decir, el Partido Socialista, uh -huh. Tres nuevos centros educativos en esta ciudad. En ocho años solo han sido capaces de hacer uno. Uno de tres, es decir, un tercio. Eh, José Navarro, ¿por qué abandonaron el pleno? Abandonamos el pleno porque el, el señor Carlos González nos engañó. Nos engañó a nosotros y engañó a toda la ciudadanía. Eh, hago un pequeño relato de lo ocurrido. El Partido Popular presenta unas enmiendas que... El equipo de gobierno tenía la potestad de aceptar, rechazar o abstenerse o cualquier cosa. Lo que es preceptivo es que cuando se va a votar se nombren, se mencionen esas enmiendas, primero para que todos los grupos políticos que conformamos la corporación municipal, porque no solo vota el proponente y el equipo de gobierno, votan también más grupos municipales, para que todos sepamos lo que está votando. Si, Pongo pon un ejemplo, si yo a ti te digo, ross, ¿Enmienda número 6? ¿Tú sabes de qué te hablo? No. no. Si yo digo enmienda número 6, creación del jardín de Matola, o ayudan o enmienda número 10, ayudas al pago del IBI, tú sabes lo que estás votando. Si te digo enmienda número 13, nadie sabe de qué está hablando, ni el público asistente que estaba presente presentado en el Pleno. Eh, nosotros cuando advertimos de esa situación, dijimos al señor Carlos González, que preside el Pleno, Tenemos que leer, tiene que leer en el enunciado de la enmienda. Carlos González dijo, no, se va a votar igual que se ha hecho siempre, igual que se hizo el año pasado. Apresuradamente, comprobamos el acta de, y el vídeo del año pasado, le enseñamos a Carlos González que el año pasado, y como se había acordado la Junta de Portavoces, uh -huh. se tenía que leer el número y el literal de la enmienda, y Carlos González nos quitaba la voz. Cuando un servidor solicitó el turno de palabra por una cuestión de orden evidente, el señor Carlos González me apagaba el micrófono ayer en el pleno y esto es intolerable y dijo que se iba a seguir el guión y el mismo procedimiento que en años anteriores y en años anteriores se leyó el número de enmienda y el literal de la enmienda por eso ante ese desplante, ya sé, ante esa un tropería y atropello democrático, decidimos, a modo de propuesta, ya que habían anunciado que iban a rechazar las enmiendas, abandonar ese momento de la votación. patricia Maciá, usted dijo en el Pleno que le daba vergüenza ajena las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Sí, dije eso, dije eso, eh, que me sonrojaba. porque y la actitud del alcalde? Eh, a me gustaría saber la opinión también del Partido Socialista, ya no de, de Carlos González, sino la, la opinión del Partido Socialista respecto a ese atropello de Carlos González ayer. Mira, lo que hizo el, el alcalde de Elche con las enmiendas fue enumerar eh, las enmiendas por economía procesal. Eso, por ejemplo, la diputación también se hace. En diputación, el presidente Carlos Mazón lo que hace es, bueno, del punto 7 al punto 10, como todos estamos de acuerdo, se votan, vale, vale. Y el mismo presidente dice, por economía procesal, y todos estamos de acuerdo. Los asistentes al pleno, es decir, los grupos municipales, tenemos esas enmiendas desde hace unos días. Yo en concreto las vi el viernes y los, los grupos pues, las verían también el viernes o el sábado cuando fuera. Y todos teníamos en el, el expediente las enmiendas. Eh, el Partido Popular tuvo la oportunidad de explicar las enmiendas como hizo en sus intervenciones. Por tanto, creo que todos sabíamos lo que estábamos votando todos sabíamos lo que estábamos hablando. el público hablando. y la gente que nos sigue a través de, lo, de los medios y los medios de comunicación. Ustedes tuvieron dos ruedas de prensa donde pudieron explicar las enmiendas mm, y pasarle las enmiendas a, a los medios de comunicación. Me refiero ¿Y yo... Y la gente que sigue a través la, de las redes sociales. Eh, deje, deje terminar. Sí, es, que es, es curioso porque las mociones todas sí, las tenemos de, y, se, y cuando se va a votar de, se anuncia el pleno, el número. De, deje que termine. Sí, bueno, las personas que, que siguen el pleno, las personas, la ciudadanía en general no tiene conocimiento, no la de las enmiendas sino de, de la mayoría de cuestiones. Si no tendríamos hacer a toda la ciudadanía leer todo el literal por de eso todo y las mociones no se leen literalmente. Por tanto, eh, eh, es una cuestión simplemente de economía procesal. Eh, el, PP, el PP tuvo su oportunidad de explicar todas las enmiendas. Y efectivamente, como usted ha dicho, yo dije que el 60,5% de las enmiendas eran eh, irreales e ilegales. ¿Por qué? Porque presentaban Eh, un, unos cambios que no se podían hacer. Querían eh, eh, aportar 400.000 euros a las ayudas al IBI con un dinero de una partida de inversión que está financiado con un préstamo. Los préstamos solo financian inversiones, no financian gasto corriente. Por tanto, eso no da cabida. Eh, lo dice la ley de Haciendas Locales, no lo dice Patricia Macia Eso ocurre aquí y en cualquier ayuntamiento de España entonces la mayoría de las enmiendas en concreto 43 de 71 estaban mal hechas y reales de hecho hasta el grupo municipal de Vox dijo que estaban mal hechas y que y que no eran torpes las las enmiendas yo entiendo la voluntad del partido popular de mejorar un presupuesto pues, no, yo, pues lo dijo el propio alberdi en su intervención no, no, no, no. no, no. Sí, entonces el tema es que yo por responsabilidad, yo no puedo aprobar una enmienda que cuando vaya a Hacienda me la van a tirar para atrás. Sí. Por tanto, eso sería un verdadero paripé. Por eso me daba vergüenza que... Um, yo esto lo he explicado en cinco presupuestos que he tenido pues, cinco veces. Y da igual lo que le explica al Partido Popular. Siguen haciendo lo mismo simplemente por el hecho de intentar engañar a la ciudadanía. Miren, no han puesto las ayudas a la luz y nosotros hemos propuesto una enmienda. Ya, pero explíquelo todo. La, la, la medida que usted ha puesto sobre la mesa es inviable, es ilegal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? No puedo aprobar eso por responsabilidad. Bueno, por eso se sí hace este debate sí, sí, presupuestario. centros sociales, ¿a favor? Eh, Quisoglu, usted, el, ¿a favor? El año pasado. ¿En el año pasado. El, el año 2021. Rechazado Carlos González. De Jardín de Matola, número 17. Bueno, favor? ya. Que él así que enunciaba. Y ahora... Él la enunciaba. Y, y, le, ahora. y dijo en el pleno, en el salón de plenos, delante de todo el mundo, que se iba a seguir el guión del año pasado. Es decir, que mintió. Uh -huh. a mí... No, no deja de sorprenderme que se diga de ilegales, demás. Votaron todos los grupos a favor de nuestras enmiendas, excepto Partido Socialista y Compromís. Voy más allá. Esto de, de ilegales me suena cuando propusimos las ayudas mm. al pago de la luz. Salió el equipo de gobierno el propio equipo de gobierno diciendo que eran ilegales y populistas. Mm. Y después las incorporaron. Bueno, pues, ahora que tenemos a Patricia macia aquí, me gustaría que... No sé si el Palmeral, eh, porque mañana es su patrimonio de la humanidad... <risa> ¿Saben ustedes cuánto cuesta mantener el palmeral? Sí. Ya lo tienen cuantificado sí, bueno, por fin. Sí, <risa> yo, yo bueno, eh, a petición de, de, del propio concejal de palmeral y, y sí que sí hemos cuantificado en cuanto a personal y, y el coste del personal es muy importante y también el coste de, de lo que es el propio mantenimiento. Está está presupuestado en más de 2 millones de euros de los que millón y pico van a, a personal, a palmereros, sí. a, etcétera etc. ¿no? Eh, y el propio mantenimiento. Todo lo paga el ayuntamiento. El ayuntamiento es quien se hace cargo de todo. Hemos solicitado eh, ayuda a la Generalitat, que en este caso nos va a poner 200.000 euros. La diputación, eh, hace un año, Julia Parra, que es la diputada de Cultura, se sentó con nosotros y nos dijo, quiero colaborar. Eso es, eso es así, eso es cierto. Eh, Julia Parra de Ciudadanos. Y dijimos, eh, perfecto, ¿cuánto? 50.000 euros. Vale. Creo que es necesario mayor apoyo de las administraciones, porque todos nos congratulamos de tener el patrimonio de humanidad del Palmeral, claro. pero ¿quién lo paga? El ayuntamiento, al final los ciudadanos de Elche. Pero hay una ley que se aprobó Exacto. con el compromiso del 50% para financiarlo la Generalitat. Se sí. estaba a la espera de cuantificar lo que nos costaba. Ahora acaba de decirlo, sí. dos millones y medio. Ya sí. sabemos lo que tiene que poner la Generalitat, porque 2023 los presupuestos de la Generalitat no lo contemplan. Pues mire, ¿A qué esperan? Es, eh, mire, le voy a dar la razón en eso, ¿a qué esperan? Porque el palmeral es algo que no hemos... Eh, los dos millones y medio, los dos millones, etcétera, viene costando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora más, porque se ha, se ha incrementado eh, lo que es el mantenimiento, pero siempre ha costado mucho dinero. Y la Generalitat, pues, sinceramente, se ha de un color o de otro, ha mirado hacia otro lado. Eso es así, ¿no? Eh, este año que ha puesto 200.000 euros. Insuficiente. Y lo digo tan claro, me da igual, es que es así, porque al final uno defiende lo que es en su ciudad, ¿no? Y el, patri y, y el palmeral es el patrimonio de la humanidad, ¿no? Es sí, la verdad es que es muy nuestro, pero es de todo el mundo, ¿no? Al final el, el, el palmeral y tenemos que cuidarlos entre todos, ¿no? Por lo tanto, yo desde aquí sí que exijo un mayor compromiso a veilla la diputación ahora que tiene que elaborar los presupuestos, incrementa ese, ese apoyo también y desde la desde desde este micrófono también decir que Eh, es insuficiente ese dinero de 200 millones por parte de la Generalitat y esperemos que su compromiso sea que a lo largo del tiempo aumente como usted bien ha dicho a 50%. Bueno, yo invito a, a la concejal de Hacienda a que inste a que sus compañeros, provincial. provincial, a que inste a sus compañeros eh, diputados autonómicos a que voten a favor de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular a los presupuestos de la Generalitat Valenciana que suponen una vez más un agravio para nuestra ciudad un agravio para nuestra ciudad y lamentablemente nunca han votado a favor de ni una sola enmienda para nuestro municipio, ¿eh? para Elche, 113 millones enmendados. y Me gustaría que saliese Carlos González a explicar por qué Chimo Puig no refleja ese compromiso que establece la ley, tan legalistas que parece que son para algunas cosas, después se salta la ley y no tiene ninguna consecuencias pero el que tiene que reivindicar esa inversión para su municipio, es el máximo responsable, es Carlos González, porque Chimapuch lleva una racha que se está luciendo con nuestra ciudad. Primero con los presupuestos eh, autonómicos. Hace poco ahora con la tasa turística que quiere imponer un nuevo impuesto. Bueno. después Con la retirada de, de 123 calles de, de no, en nuestra no, ciudad. Ya no hay tiempo. Que vale. ya le han dicho sus compañeros aquí que no. Na, Navarro, no hay tiempo y hay que eh, hacer... Un, ¿Querías puntualizar algo? Sí, que eh, nuestros diputados autonómicos del Partido Socialista eh, tenían ese dato, lo expusieron y al final pues se ha puesto solo 200.000 euros. Pero es cierto que nosotros sí que trabajamos para que mínimo un millón de euros pusiera solamente un apunte, ya sé que no desde no del Palmeral, pero se me había olvidado antes en los presupuestos de, de la Generalitat están contemplados un millón de euros para la construcción del centro sociocultural de jaón como como sea igual que de el del de edificio de, de escés como sea igual que el de correos que nos anunciaron un mes antes de las elecciones y a día de hoy no se sabe nada bueno la cuestión es que está contemplado y ahora hay que vigilar que se ejecute Y estamos también, ya que tenemos a la concejal de, de Hacienda, a la de Gestión Tributaria. Patricia, ¿cuánto dinero han costado en total las fiestas de agosto de 2022? Sí, eh, no hay ningún problema porque hemos sido transparentes en todo momento. Las fiestas de, de agosto, de agosto, pues las fiestas de agosto han costado 475.000 euros más. No, pero más en total. Eso es el sobrecoste, ¿no? Eh, eh, han costado de más. Es decir, eh, y eso a lo, lo... lo que a lo que... Estamos hablando de... Un pues, millón de euros. Eh, en estos momentos, pues a lo mejor puede ser lo que ya había presupuestado, más esos 475.000 euros, pues cerca de un millón de euros. No le puedo dar el dato exacto porque en estos momentos no no lo sé, pero sí que y, es cierto que va por ahí. ¿Y ese sobrecoste ha sido porque no se ha planificado bien las fiestas, Patricia? Bien, ese sobrecoste por muchos motivos. Eh, la inflación también eh, ha venido a, a los conciertos y a, y, a, y, a, y a las cuestiones de los contratos y los pliegos. Eh, eso ha sido así. No es lo mismo eh, eh, contratar en un año que era normal un grupo que cuando todos los ayuntamientos de España querían celebrar sus mejores fiestas y, y lo entendí perfectamente. Y cuando vas a, a contratar grupos o contratar eh, el tema de las luces, pues al final todo ha subido un 20, un 30%, porque ha sido así, eso ha sido la realidad. Y al final, cuando haces más días de fiestas, tienes más gastos. Eh, al final, la gente ha disfrutado más días de fiestas y eso vale un dinero pero creo que ha valido la pena, porque al final la gente ha disfrutado de las fiestas, yo creo que más que nunca, solo, hacía, solo había que salir a la calle preguntar a la gente si había disfrutado bien, por tanto, yo considero que, además también la barraca hubo un problema también con la seguridad, y tuvimos que, que importante para nosotros la seguridad, y la policía estuvo dando, uh -huh. dando el callo, en, en, y, y al final también tuvo su, su coste, y eso es así, pero nosotros hacemos un balance y decimos, Eran unas fiestas muy seguras, la gente disfrutó y uh -huh. por tanto considero que... ¿Y, y en los cuatro años que lleva al frente de la Concejalía de Gestión Financiera, ¿había tenido que trabajar tanto en las fiestas de agosto? Sinceramente no, eso es así. Eh, no. ¿E ¿Eso <risas> significa que le escogió el toro? No es que nos cogiera el toro, sino eso, que eso a, a, al final mucho. tuvimos que hacer en poco tiempo... Eh, muchas eh, mucho trabajo y es verdad, yo yo no, lo, yo no engaño a nadie yo no voy a mentir porque estoy ahí un micro porque soy del PSOE, eso es así eh, eh, al final eh, fueron unos meses de mucho trabajo y sobre todo intenso unos meses no, unos meses no unos, meses, una, perdón, una, una, una, unos una, días, un unos, unos días porque se, eh, se dejó de todo trabajo, pero al final lo que importa, al final, sí. es que la gente disfrutara y que todos los días hubiera los actos organizados Porque la gente al final no notó absolutamente nada. Que nosotros Así ya hemos hecho los trabajos en dos semanas o en tres meses, al final lo importante es que la gente ha disfrutado de la fiesta. ¿Y en privado ustedes reprobaron a su compañera, Mariola Galeana? No, nosotros hemos en privado no hemos reprobado a, a, la, a la compañera. Sí que es cierto que hemos reconocido que ha habido irregularidades. Eso es cierto. Porque las ha habido en, en irregularidades en el sentido de, de, de, de pues lo, lo, todo lo que ha, lo que ha salido relacionado con las fiestas. Pero no irregularidades ni hechas con mala fe ni nada. Ha habido... ...tengo que decir, ha habido alguna serie de problemas... ...con, con el personal de, de fiestas... ...y que ha hecho pues que todo quizás se retrasara un poco. Con lo que para desde su punto de vista... Estaba además pedir la reprobación en el pleno de ayer y la dimisión de la concejal Mariola Galgana. Yo creo que sí, yo creo que sí, una cosa es, pues criticar, pues una serie de sugerencias, pues yo entiendo que la oposición al final fiscaliza un trabajo y, y, y no ve o no comparte ciertos criterios, pero eso de reprobar y cesar a la a la concejala, bueno, yo estuve eh, el compañero Héctor Díez defendiendo todo lo que ocurrió de transparencia, de todos los sobrecostes que, que explicaron los, los compañeros del PP, también estuvo Eduardo Antiveros, eh, que dijo, bueno, yo me acerqué a la Concejalía de Fiestas, hablé con los técnicos y estaba todo muy claro, ¿no? Por tanto, eh, no, no yo creo que una cosa es eh, no estar de acuerdo con una serie uh -huh. de, y otra cosa es reprobar y, y pedir el cese a una compañera. Pues ustedes eh, pusieron el grito en el cielo por esos trajes de las fiestas que dicen que se adjudicaron sin contrato. Es que es un hecho. Es que tenemos el informe del técnico de la Concejalía de Fiestas que dije que dijo que se habían realizado sin contrato y que se tuvo conocimiento a posteriori. Y esto después, Ross, de que la propia concejal dijese públicamente que no solo había habido contrato, sino que se había pagado. Es decir, que mintió. Y por desgracia no es la última. A mí que se realice esta valoración de decir, no, es que hemos disfrutado, es que la gente se lo ha pasado muy bien, ha tenido más días de fiesta. Claro, y si nos hubiésemos gastado 3 millones de euros, hubiésemos disfrutado el triple. Pero es que eso no es lo que se le requiere a un responsable político, y menos a una concejal de Hacienda. No se puede permitir, bajo ningún concepto, que las fiestas que tenían presupuestado 470.000 euros tenga un sobrecoste por la incompetencia de una persona, en este caso, de la concejal de fiestas, que nos cuesten el doble, que nos cueste 475.000 euros, porque es dinero de todos, y estamos jugando con el dinero de todos. Pero es que ha habido, han habido pliegos por urgencia. Cuando las fiestas Se sabe desde hace 700 años cuando se celebra en esta ciudad, desde hace 700 años. Y se dejó todo para la última semana de julio. Han habido juntas de gobierno extraordinarias, han habido adjudicaciones a empresas que no cumplían los requisitos. Y así se ha puesto de manifiesto por la por la, por la concejalía de contratación, que no cumplían los requisitos. Y porque se tenían que celebrar las fiestas sí o sí, se adjudicó de forma ilegal. Ilegal. ¿Qué necesita un responsable político para emitir? Si nos cuesta 500.000 euros más o 475.000 euros, si se realizan adjudicaciones que no son acordes a la ley, si... Eh, pone en riesgo la celebración de las fiestas si obligamos a la policía local a que se haga cargo de una seguridad que tendría que haber salido un pliego de licitación pública que necesita un, dir un dirigente político y más cuando en esta misma casa en esta misma casa el portavoz adjunto del partido socialista había dijo antes de, de que dicen comienzo las fiestas que llegado el día pasada la celebración de las fiestas se iban a tomar a asumir responsabilidades qué responsabilidad ¿Qué responsabilidad me pregunto Pat yo? Patricia, Mira, yo tengo que decir que... Y, y con esto eh, terminamos. De acuerdo, que eh, lo que ha ocurrido en Elche no es propio solamente de Elche. Si miramos a, a Torrevieja, Torrevieja ha pasado eh, exactamente lo mismo. no Hablaba yo mi compañero, doctor Díez, de la gala de la sal, creo que era, que había tenido pues un aumento de 60.000 euros por el aumento de los costes, de todo. no En, en, en Alicante también se adjudicó un, un contrato sin que cumpliera el requisito del rolece. Es decir... Eh, en fin, yo creo que fue exagerado lo que ayer ocurrió en el, en el pleno del ayuntamiento. No sé si en el ayuntamiento de Alicante también reprueban a la concejala de fiestas por la contratación, etc. En general al ayuntamiento eh, por, ese, por esas cuestiones porque al final lo que ha pasado en elche ha pasado en muchos ayuntamientos. Pues aquí lo dejamos. José Navarro, gracias. Patricia Maciá, gracias por arrojar información y más detalles sobre esos presupuestos que se aprobaron ayer. La cuestión ahora es que hay que completarlos en 2023 con ese remanente que quedará en 2022 y poder ejecutar algunos de los proyectos que son muy necesarios, sobre todo para proteger el patrimonio y para seguir invirtiendo en esta ciudad. Gracias a los dos. Muchas gracias